Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros cuatro minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Ayer, mientras hablábamos del anuncio presidencial sobre la reapertura del de canje de la deuda,

Y veíamos cuáles eran las repercusiones de oficialismo y oposición. Nos preguntábamos: cuando hablamos de fondos buitres, del pago con reservas, de desembarazarnos de las políticas del fondo, de terminar con medio siglo del país deudor compulsivo, de la deuda como factor de dependencia, hablamos del presente y también del futuro de la Argentina.

Pero fundamentalmente estamos hablando de su pasado. Y entonces dijimos: para poder entender qué estamos pagando en 2013, hay que buscar la respuesta en los archivos. ¿Quiénes nos endeudaron? ¿Por qué? ¿Quién quiere volver a hundirnos con el peso de créditos millonarios? Y por todas estas preguntas y por todas estas respuestas,

Ayer te prometimos volver a contarte a lo largo de todo el programa de hoy la historia de la deuda externa argentina. Para saber de qué hablamos cuando hablamos de pagar en 2013 lo que fueron gastando, muy entre comillas, desde 1976 hasta el año 2003, gobiernos dictatoriales y democráticos.

En el déjà vu de hoy vamos a recordar la visita de Mota Luna antes de subir a escena en el nuevo Ateneo para presentar el 29 de agosto Nunca Miles Atrás, su último CD basado en la obra nada más y nada menos que de Leopoldo Marchal.

Historias de un día como hoy, el recuerdo de una figura emblemática del de humor argentino, Fidel Pintos. Tendremos, como todos los miércoles, madrugada de rock, pop y soul de todos los tiempos. Y sobre las 3:30, un mini recital que mucho tendrá que ver.

Con aquella sección donde rescatamos de los archivos olvidados sonidos que dejaron de ser mediáticos. Así que nos vamos a meter en un viaje de ida hasta los 70 y la música de la última media hora la va a poner Toto. Comienzan cuatro horas de radio con sonidos para recordar.

o de cubrir!

Ya comienza la noche más larga del d i a b l o Prohibido amanecer. De cero a c u Algo t r o a se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando el nuevo día, este miércoles 28 de agosto de 2013, ya gastó sus primeros nueve minutos.

Temperatura para capital y alrededores es de 11,4. La humedad del 48% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. El pronóstico del tiempo está indicando para hoy una mínima de 4, pero una máxima de 20. Comenzando con este tiempo que te decíamos ayer de la mano del extendido, que va a tener temperaturas casi primaverales. El jueves, la máxima de 22, el viernes,

La máxima de 23 y el sábado 24 grados. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como prohibido amanecer.

También nos podés escuchar a través de internet en www.radio m750.com.a. r Y arrancamos por el final, vendiéndote la última media hora del programa de hoy. Te decía que se va a tratar de rescatar de los archivos olvidados una parte muy importante de la música que llegaba del otro lado del Atlántico.

Allá por 76, 7, 8, 9. Y nos vamos a ir hacia el sonido de Toto. Vamos a arrancar con Reino del Deseo y después vamos a ir desgranando parte de esa historia que mucho tiene que ver con lo que prendías la radio y escuchabas por entonces.

a q u í está el sonido de Toto en vivo, reino del deseo. Te vuelvo a, a vender lo que va a pasar a partir de las 3.30. Un sonido que mucho tiene que ver con nuestros archivos olvidados, década de del 70 hasta el presente. La banda no dejó de tocar, salvo un lapso de dos años, del 2008 al 2010. Después tenés 19 discos para, para repasar lo que hicieron a través de 13.

Álbumes de estudio y el resto en vivo. Vendieron más de 35 millones de placas, se cansaron de ser nominados para los Grammy y son parte de esa historia que tuvo que ver con ese sonido Los Ángeles que se enfrentaba al sonido Miami, que era la música disco, una cosa mucho más dedicada a la fusión con blues, con rock, con pop, con jazz, con funk, de un grupo de músicos que, como suele pasar,

Eran músicos de músicos y un buen día comenzaron a, a armar su, su proyecto propio. Y hasta el día de hoy, más allá de cambios en, en los integrantes y, y algún momento de silencio, la banda no dejó de tocar casi ya a esta altura del partido, a lo largo y a lo ancho de las últimas cuatro décadas. Esto va a pasar a partir de las 3:30.

Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro en AM750. Motaluna estuvo en esta mesa, c h a r r a m o s muchísimo a principios de este mes sobre básicamente lo que viene a presentar a Buenos Aires, lo que hará el 29 en el escenario del nuevo Ateneo, pero también hablamos mucho de, de Mercedes.

De León, de la nueva poesía que tiene que ver con la música que llega desde el país interior a Buenos Aires. Realmente fue una charla muy interesante. d e y a v ú de esta noche, Mota Luna.

中丸さん、あなたはかけたの声ををかけたら、の声を

アンダーアンダーアンダーアンダーアンダーアンダーア i ダーアンダ e a ンダーアンダーアンダーアンダーアンダーアンダーアン

中丸さん、あなたは r なたの声をかけた。

Ciego, sé indomable. Camina, sufre, ama, pero nunca、Camina. mires hacia atrás. Mercedes es ese puente que decías、sí. vos, es ese puente que no le importaba si e r a s conocido o desconocido, e l l a a m a b a la música,、eh, te abrazaba vos, a mí me abrazó como lo abrazó a Charlie, lo abrazó a, a León Gieco, a Heredia.

Y、eh, a Marcelo Perea, al Duende Garnica, a Fander、claro. Mole, a, a muchísimos artistas, sí, a, sí, sí. a músicos,、eh, no solamente compositores, a、eh, gente que ella admiraba. Y así, se, ¿qué se... e significó? Bueno, la madre del canto, una madre, una madre para todos nosotros. Pero bueno, como ella ha vivido un tiempo en Santiago del Estero,

Me contaba t o d o las cosas que en común tenemos los provincianos,、sí. digamos, ¿no? El, el gusto por, el, por los sabores, de,、claro. por las cosas nuestras, por, por, por sentarse en una tarde, tomar mate cocido, comer una comida regional, es esa cosa, o volver a la infancia, que、eh, a todos、eh, nos hace bien, o sea.

Eh, todos llevamos ese, ese niño adentro que tenemos que mimarlo a veces、eh, para seguir adelante. ¿no?、Uh -huh. Digamos, no tengo mucho de Freud, pero debe ser así. Digo. Uno va construyendo algo parecido al costado de,、claro. de, de Don Sigmund. ¿no? Claro. Eh, hay, hay muy buen material que tiene que ver con justamente lo que decíamos antes: ¿no? cómo conocer tu presente a través de.

De tu pasado. Sí. Y más allá de, de lo que hablábamos de, de, de Mercedes, que para mí es una especie de, de, de hito en, en tu carrera, como lo fue en el de mucha gente, porque era como la dueña de todas las llaves, pero ella abría las puertas. Otros también son dueños claro, de todas、ya. las llaves, ¿no? Y、sí. a veces lo que hacen es cerrarlas. Claro, u e n Mercedes era un, un personaje que abría todo el tiempo.、Eh...

Sin, sin duda, yo soy amigo y hermano de Fabián Matos, que hace la, la producción ejecutiva de este disco que se llama Nunca Mires Atrás, inducido también por, por Mercedes, por grandes poetas Ariel, Ariel Petrocelli, que ya nos dejó, pero nos dejó su obra, pero tuve su amistad.

Y tengo amistad con, con muchísimos poetas del interior que, que los fui conociendo, no solamente personalmente, sino a través de los libros, y ahí fui encontrándome con, con mucha poesía. Y hablando de música, yo pienso que todos tenemos algo de música, porque un señor de esos antiguos me enseñó de, de hacer.

Hacer leer un mismo poema a diez personas、sí. o a veinte personas, y v a s a notar la música de cada uno. Está muy bien. Y, y yo empecé a.、Claro. Yo no digo que soy músico, pero soy un gran captador de música.

ポキト、callado、いわきんせくれんと、ボーなだ、せけたみ pueblo、たべせ、esperando、るせ、recuerdo、

パイサーの占 l でパーカーの巣を作っていただければな。

なるほど。

もや一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう e 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も o 一度、もう a 度、もう一度、もう一度、も u e 度、もう一度、もう一度、もう一度、o う一度、もう一度、もう一度、n う一

私たちのですた

Lolito d e c a l z o p e r d i d o allá lejos Bordeando la nada Se queda mi pueblo Se queda mi pueblo Se queda mi pueblo Se queda mi pueblo Se queda mi pueblo Se queda mi pueblo

¿Cómo aparece Marechal en esta historia para hacerse cargo del título del disco? Y bueno, conozco a las guijas,、eh, conozco los libros,、eh, La Patria es una herida abierta, eh. Eh, y qué lindo todo lo que dice Marechal. Y uno conociendo sus libros, uno empieza a, a, a ver lo que es como poeta, y, y bueno, para eso tuve.

Muchos encuentros、eh, con, con con su obra,、eh, repasar y, y encontrarme con su hija y que me cuenten、claro. cosas y, y tener la autorización. Eh, eh,、okay. Lo que busco con este disco es lectura para las nuevas camadas que conozcan a Marechal a través de los seguidores del León, porque este tema grabamos con, con León Gieco.、Eh,

A mí me, me fascina la lectura y entonces quiero que, que, que las nuevas camadas que vienen que, que lean más y que no estén mucho sobre el. el...

No tengo nada contra la s computadora, s pero. Sí, sí. Que, o por lo menos que, que se a g a n en paralelo a Marechal. Claro,、algo. claro. <risa> como herramienta que sirva, sí, ¿no? como,、sí. como puente,、eh, como decíamos antes. Bueno, que, entonces que, sí. Que acerte, la música es eso para mí, ¿no? O sea. Es、eh, un puente para enseñarnos. Sí, sí, sí. sí. sí.、Eh, la Argentina vive un momento de, de resignificaciones de muchas cosas.

Y Marechal es parte de esa resignificación, ¿no? Porque fue un tipo cajoneado durante muchísimo tiempo. Sin muchísimo duda, tiempo. sí, sí, s e habló con las hijas de. Y bueno, esto es un nacimiento para,、claro. para, para mí, para él, para, para lo que hacemos música, para lo que hacemos cultura.、Eh, y bueno, y que León tenga la disposición para. para, para

León es el nuevo Atahualpa, por decirlo, ¿no? Porque siempre está empujando al. al... León es el hermano mayor de una familia enorme. ¿no? Sí, o sea, es sí. Es el que cobija.、Eh... Es otro personaje de esos que son g a r a n t e s arriba y abajo bueno, del escenario. Estamos ¿no? hablando aquí enfrente de Cherry Nieva, que es productor también de este disco, y,、eh... y él trabaja con León, así、ah, que hace 26 años o 30 años que están juntos y.

Y bueno, hablar de él es hablar de, de, sí, de ese hermano mayor, sí, de ese、sí. padre. De, no que, es no moral, solamente. Su honestidad. Totalmente. Siempre está eh, eh, pujando por hacer, por. por、eh, ese verbo le viene muy bien.、Sí. Vamos a hacer. Sí, sí, es cierto. Sí. Es, un, es un constructor el tipo,、sí. es cierto.

Yo hice un proyecto con la, con la hija y que para el futuro y vamos a proponer ahí en, en la mesa de e Sadaí para hacer, que sea re, revisto como hicieron con la obra de, de Atagor Pachuanqui、claro. con los músicos, elegir los poemas y darle a cada artista.

Consagrado o no consagrado, un texto de m a r i c h a l para que sea musicalizado y hacer un gran trabajo, digamos,、sí. esto, porque m a r i c h a l tiene toda riqueza, todo, todo es riqueza,、sí, ¿no? desborda、sí, sí, sí. de, de metáfora. Entonces, de bueno, que... eso es un proyecto de la hija y bueno, ellos en eso humildemente vamos a ir acercando los poemas, digamos, a cada a compositor.

misma t i e r r a

como este dolor que llevo peregrino de tu huella cuando la noche se esconde detrás de una estrella 時点で、この時点 de seda así te esconde 時点で、この時点

フ lorcita で見きるんじゃ、フ lorcita で見きるんじゃ、ンろんで

私の思いあなたの思い出い出はた

キザーデンクウェンテューバイ r a quizás te e n Chacarera santiagueña, donde b e l l endo ミオセンシャ。

h i c i e r o charlábamos fuera de micrófono sobre León, seguíamos hablando de, de León y, y, y yo lo ponía como un, a ver, como un tipo imprescindible en función de ir de Buenos Aires hacia adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque había que abrir las puertas de una Buenos Aires complicada, este, de una Buenos Aires que siempre citamos en las bateas de las disquerías: ponía sí, sí.、Eh, folclore y al lado chamamé.

¿Eh? Claro, claro, q u é pasa? Claro. No es lo mismo. Claro, claro. Y siempre citamos al propio León cuando él cuenta cómo era tratado allá por finales de los 70, cuando en 7 años él mete Cachito Campeón de Corrientes. Sí, bien, y él、bien. siempre recuerda lo mismo: una nota de Clarín al otro día de, de la presentación del disco. No, no recuerdo la. la

La pluma que firmaba, pero era una de las más importantes del suplemento de espectáculo,、claro. diciendo:、eh, ¿Qué pasa? Así que León Gieco ahora hace música para sirvientas. Y estamos hablando del año 77-78,、sí, claro, claro. no hace tanto. Y León fue el que abrió las puertas, fundamentalmente a través de Ushuaia-Laquiaca, y en eso Santa Olalla es su gran ladero,、eh, para que desde el puerto se vea de otra manera la cosa y se redescubra el trabajo.

De Leda Valladares hecho 20 años antes, se descubra e Sisto. Claro. Sisto、eh, es increíble porque te lo cuento a vos que, sí, que sí, lo viviste sí, sí, desde sí. adentro, como, como una música cotidiana, como un personaje cotidiano. Y Sisto entra casi de la mano de Usuaya Laquiaca. Claro. Cuando ya es un veterano, cuando ya es un hombre este, que prácticamente está a la vuelta de todo, Sisto entra. Claro. Y entra, bueno, como tenía que entrar, además, entra por.

Por la puerta grande y apadrinado este, por ellos, y el rock nacional los abraza, pero costó, ¿eh? Claro, y eso es igual a decir, y así será de igual a igual, ¿no? Exactamente.、Claro. Pero ¿cómo costó? ¿Cómo claro, c l a t o Pero se puede con los sueños, ¿no? Sí,、Yo、claro, que, se pudo, que, se pudo. De,、eh, que no sé si se lo planteó, pero, pero sí、si

Lo hizo con esa, esa fuerza de, de hacer igualdad digamos, sí, ¿no? y cantar con los cantores claro, populares, d i g a m o sacarse s de encima el hecho de、eh, a ver, de, de, de, de, de la mega estrella, ¿no? sí. sentarse debajo de un árbol, cámara en mano, grabar no, y vamos para adelante y hacerlo de carne y hueso. c o Maravilloso o t e trabajo, maravilloso, a v i ó n Tengo...

Eh, por el, por el León, una admiración especial, porque siempre estuvo en mis discos, gracias a c h e r r y gracias a su voluntad también. De, de, y yo, como otros artistas,、eh, agradecemos todo el trabajo que ha hecho León de, de esa apertura para todos nosotros. ¿no? Sí, claro, él, él sabe lo que representa sí, pararse al lado de.

De un y es... compañero y ser garante de, de, de sí, su e q i p o Sí, agarrar de la, de la mano y、claro. decir, vamos, vamos, Chango, vamos, sí, vamos. Sí, sí, que lo que estén、sí. abajo del escenario, con León como garante, digan, bueno, a ver. A y de esa manera、trata. trabaja el estudio que tiene él, por ejemplo, dándoles posibilidades a, la, a las bandas del interior eh,、sí. eh, que, tienen, que él considera y, y bueno, y.

y les da un espacio digamos y la facilidad también para, para concretar el disco ¿no? sí. y...

Estábamos escuchando la primera entrega de este d e j a vu con Mota Luna. Y estábamos también escuchando parte de su nuevo trabajo discográfico. Y lo escuchabas también a León y a Teresa Parodi, que van a estar arriba del escenario del ND Ateneo el próximo 29. Esto tiene mucho que ver con el rescate de Mota Luna de Leopoldo Marechal, que, como lo decía en la nota.

Buscará profundizarlo en, en los próximos meses. Hay una propuesta muy interesante para hacer a, a la gente de, de Sadaic: que sea Sadaic el que pueda patrocinar un trabajo donde distintos autores, distintos intérpretes, primero le pongan música y después le pongan su voz al material de quien fuera silenciado durante tanto, tanto, tanto tiempo por sus ideas políticas a partir

De mediados de la década del 50 en nuestro país, Leopoldo Marechal. Y el título de este trabajo discográfico de Mota Luna, Nunca Mires Atrás, tiene que ver con la musicalización de uno de sus poemas, el que canta junto a, a León, y es el primer track de, de este nuevo trabajo discográfico. Habrá más Mota Luna a lo largo de la noche. ¿Alguna vez imaginaste paladear sin labios?

La cara de Dorio está indicando que algo puede pasar terrible acá. a t e n c i ó n los chicos salgan del televisor por la duda. Si lo eligieran Miss o Mr. Mundo en un concurso de belleza, m i g u e l i t o d e l a n d e ¿cuáles serían sus primeras palabras? Me lo merezco. ¡Ja, ja! a n c i m a de él! Estupenda, ¿eh? Estupenda. 7.50. Memoria liberada.

Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Llega Ben Harper, el cantante de California. Ese cantante que tanto bebió del soul, del folk, del blues, del reggae, del jazz. Escalinata de la iglesia.

Madrugada de rock, pop y soul de todos los tiempos en prohibido amanecer. Estabas escuchando a Ben Harper haciendo escalinata de la iglesia. Faltan ocho minutos para la una de la mañana, tiempo de noticias en la DM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora cero, 52 minutos.

Humedad de 46%, temperatura 11 grados, 4 décimas. Los trabajadores que ganen menos de 15 mil pesos no pagarán el impuesto a las ganancias. Lo anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una nueva reunión con empresarios y dirigentes sindicales en la Casa de Gobierno.

Hemos resuelto bajo la forma de una propuesta en materia de impuesto a los altos ingresos o impuesto a las ganancias, con financiamiento por parte del Estado y también con un proyecto de ley impositivo que e n v e r e m o s a la Cámara de Diputados, pero también con la firma de un decreto para hacer efectivo la suba del de techo, digamos, del mínimo no imponible. Con una introducción o una modificación producto de la observación de la realidad, normalmente se hacía siempre una distinción entre solteros y casados.

En cuanto a lo que hace al mínimo no imponible, hemos eliminado esta distinción entre solteros y casados y sí hacer una distinción entre un techo de 15.000 a 25.000 en deducciones para los casados, pero también, obviamente, producto de la elevación del techo, también, y como siempre lo hemos afirmado, el modelo es sistémico, el modelo es sistémico y todo aquel que deja de tener deducción por ganancias comienza a percibir también una asignación familiar.

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, explicó que a partir del 1 de septiembre dejarán de pagar impuesto a las ganancias el 89,8% de los empleados registrados en relación de dependencia.

Hemos trabajado fuertemente sobre la base de innovar un poco cómo veníamos desarrollando las modificaciones en las deducciones de impuestos a las ganancias y hemos encontrado la vuelta para, en primer lugar, dar un esquema donde queden fuera o liberados del impuesto a las ganancias la mayor cantidad de personas en relación de dependencia y precisamente que sean los que menos ganan, de forma tal de que el impuesto recaiga con un mecanismo más progresivo sobre los que mayores ingresos tienen. Por eso, a partir del primero de septiembre,

Esto quiere decir, a partir de los haberes que perciben los empleados en relación de dependencia y los jubilados que se perciben en el primero de septiembre, aquellos que no alcancen a cobrar un sueldo bruto de 15 mil pesos quedan fuera del de pago del impuesto a las ganancias. Continúa este miércoles el paro de judiciales por una invasión de ratas.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación inició una huelga de 48 horas en los tribunales laborales y provisionales ubicados en la calle Lavalle al 1200. El cese de actividades para los tribunales del Fuero fue resuelto para que la empresa haga una limpieza con tareas de erradicar a roedores y desinfectar. De esta forma, fuentes gremiales señalaron que el día jueves se realizará una inspección para verificar el estado del lugar. Las ventas en supermercados crecieron un 16,5% en julio.

El INDEC informó que es en relación al igual mes de 2012, mientras que en los shoppings fue de 19,7%. Además, las ventas de julio, medidas a precios constantes y sin factores estacionales, estuvieron un 0,9% por sobre las de junio. Pelota. News goleó a gimnasia y es el único puntero del torneo inicial.

Fue por 3 a 0 en un partido correspondiente a la segunda fecha, con tantos de Heinze, Maxi Rodríguez y Cruzado. De esta manera, Gimnasia quedó en segundo lugar junto con Argentinos Juniors. Humedad 46%, temperatura 11 grados, 4 décimas. Tatiana Kushner. 7.50 Avanzanza. Derecho a la información.

Anunciarles el comienzo de un nuevo f e s t e j o de la radio. Se vienen las elecciones.

Se viene la, la votación a los premios ETER h 2013. Los oyentes tienen la oportunidad de elegir la programación y la labor radiofónica del año. Vota en lospremiosdelaradio.com.ar. e n t r a s te registras y elegís lospremiosdelaradio.com.ar. Los premios, los premios, los premios ETER h siguen haciendo historia y siguen premiando a los que hacen radio todos los días. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Premios ETER h 2013. Reconociendo a la radio.

Y a quienes la hacen. Flor de Toto o Totó es una flor amada en las zonas del Caribe y la Cuba central. Endiosada en el Mesozoico, la flor de Toto o Totó hoy es prohibida en la Rusia musulmana. Flor de Toto o Totó. Todas las flores en 750.

Campana de largada prohibido a m a n e c e r Gustavo Campana hasta las cuatro en la M 7 5 0 mucho antes de.

Transformarse en hiper popular a través del sanatero de la mesa de polémica en el bar o de, de ser el primer don Mateo de aquella peluquería de Operación Jaja, Fidel ya tenía encima muchísima radio con Churrinche o con Monsieur Canesú y tenía encima también muchísimo cine. Pero es cierto.

Operación Jajá, p o l i s fijan el bar y la peluquería, lo transformaron en un personaje absolutamente cotidiano en la recta final de su carrera. Estamos hablando de una explosión que se da a finales de los 60, principios de los 70, y él muere el 11 de mayo de 1974. Nació un día como hoy, pero de 1974.

5. Fidel Pintos. Mucho más, mucho más que un sanatero. Un gran, gran, gran, gran, gran comediante. Fidel Pintos. Dígame una cosa, ¿le, ¿le agrada la natación? Sí, sí,、si、le agrada. Es su deporte favorito. d e c í que sí, Fidel t i g a m e n a m Diga que sí y l o invitan a a dar en el club.

<risa> no, me será imposible. Ayer hice tantas piletas que estoy verdaderamente e s t e n u a d o ¿Y cuántas piletas hace por día? Y no sé, depende de la ropa que haya que lavar.、Oh. Se habla de paritarias y de todas esas cosas. La necesidad de hacerlas. Bueno, yo aquí podría decir como Fidel, Castro, como Fidel Pinto. Lo inventé yo. ¡Ay! <risa>、oh.

¿Usted es Fidel Pinto? Sí, mi crema portuguesa. Pero usted d i g a m e chiche como en casa. Así que usted es Fidel Pinto.

Ya me parecía una nariz conocida. Escúcheme, Fidel,、si、yo cuando fui a votar,、sí. me preocupé, como todos los ciudadanos, todos los... en leer las listas de todos los diputados de... de todas las boletas. Y usted no figuraba en ninguna boleta. De incógnito. ¿Cómo? ¿Cómo? De incógnito. o a s í q Usted figuraba、sí. de incógnito. Sí, a lo mejor precisamente usted me votó. e s p e r o se ríe, usted también mejor me votó, ¿eh? Pero,

¿Cómo pensaba aparecer usted en el Congreso como diputado? <risa> ¿Vestido como el zorro, con una capa? a ¿eh? o, o como el llanero solitario? ¡Rayo s i v l a r Vamos, f i d e Además, fíjese que no estoy de acuerdo por una razón de lógica, que es esta: no todos podemos cobrar, como dice el señor, u ni m l l ó n trescientos mil pesos. No todos podemos cobrar igual, hay diputados y diputados. Yo me considero superior. <risa>

Así que esto del sueldo tendría que ser por cartel, ¿no? Por ejemplo, tendría que ser compañía encabezada por Raúl Lastiri, con la actuación especial de Fidel Pinto y un gran elenco. Hoy dos sesiones: Cien、eh, diputados, cien Voy a huir de Ferrancho. A ver, Filemón.

Alcanzaba el caballo. El caballo no está, patrón. Entonces que me traigan la sota. ¿Pero quién es Filemón? El c a p a t á d e mi estancia. Yo, señorita, recién me entero que Fidel tiene estancia. Así que usted、Capatrón. es dueño de una estancia. Así es, una estancia. Nunca me gustó depender de la familia, por eso. ...que cuando mi tío me dijo, Fidel, te regalo la estancia, le dije, envolvemela, que me la l l e v u Fidel, el del cine.

El de la radio, el de la tele. El que citó Perón cuando en la CGT de 1973 habló de temas paritarias. Fidel Pintos. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las cuatro. Prohibido amanecer.

En AM750. Madrugada de rock, pop y soul de todos los tiempos. The Magic Numbers Forever Lost.

マイス・デイビス、エイモン・ロックス・デイモン・ロックス。

Harto de escuchar las súplicas del o r n a pidiendo que le regresaran su compacto Ultra Lunch, una edición alucinante de música cóctel muy bizarra, cubierta en piel de leopardo, había recordado que jamás volvieron a mis manos, entre otros, Kind of Blue de Miles Davis ni Reunión Cumbre de Piazzola l y Mulligan. Inversamente, nunca supe que hacía entre mis discos música de cañerías de Bukowski, libro que jamás toqué ni recuerdo de qué manera llegó hasta ahí.

Vaya uno a saber, quizá pertenezca a la mismísima Lorna. Siempre tan dispersa, todo un personaje, fanática de Elvis Costello y capaz de babearse por cualquier e s t r e c l i t a de turno. Adicta a la lectura de créditos finales, amante del cine independiente, muy sanddance, pianista aficionada, culta, escritora innata e irónicamente, según su propia autocrítica, locutora nacional de l i s e r Lorna siempre tuvo lo mejor de sí.

En su afán de compartirlo, repartido por toda la ciudad de Buenos Aires, las Antillas y Ámsterdam, como diría ella misma. Tal es así que, a raíz de lo sucedido con su disco compacto, impulsó la ley que prohíbe el préstamo de todo elemento de culto que se preside tal, entiéndase libro, disco, v i d e o o similar, y comenzó a entregar copias impresas en computadora que ella misma transcribía, en pos de evitar la reducción de su biblioteca.

Reconocí entonces que lo de Davis y Piazzola pudo haber sido un error de mis tiempos pasados. A ese momento me remití. Culpa del o r n a y una de sus copias que me pasara para deleite de la lectura, rememorando, por qué no, mis propias experiencias. Me había compenetrado de tal manera en esa lectura que confundía los personajes y terminaba mezclándome entre la tercera y primera persona del singular. Con frecuencia y suma facilidad, yo era el personaje principal.

Genialidades de Cortázar. Perdí la noción del tiempo y hasta creí poder hallar mi disco de Miles Davis. Los hechizos de Cronos hicieron efecto en mí. Sentimientos encontrados, supongo. Deshoras. Verme reflejado en aquellos renglones me refrescaba momentos, memorias. Mi obsesión y el esfuerzo mental por recuperar aquel disco me empujaron hasta encontrarme junto a Maggie en una cena de verano. No puse resistencia, claro. Inmejorable situación.

...ya es Ideal para luces tenues y velas en el departamento que ella alquilaba en Palermo. m a g g i e Una vieja historia de mis comienzos como productor de radio. La primera que se hizo pública, llamando por teléfono, dejando como datos personales un hombre, un barrio y cualquier edad, como se suele hacer en esos casos. Años pasaron para que nos llegáramos a conocer personalmente. Salir a caminar, compartir una muestra, una película, dos, tres, una cena pendiente. Varias.

Quise seguir los rastros de aquel disco compacto, compañero de aventura. Sin dudas, los vientos de bronce acompañarían la noche de Palermo. Preámbulo de velas consumidas que fueran testigos de fuerte deseo, dando paso al cigarrillo para recordar viejas charlas telefónicas. ¿Cómo olvidarnos? Vos dentro del ropero para que no te descubriera tu vieja, vos tan chiquita. O cortándote repentinamente y volvías a llamar para disculparte.

Yo leía sin leer, imaginando con delicado detalle cada momento mientras su voz ronca y sensual arrullaba los recuerdos entre renglones y saltos de página. Me cortaría mil veces. Una vez más, el teléfono. Lorna, llamando para ultimar detalles de su flamante programa radial que yo debía producir. Para mi sorpresa, se despidió con la promesa de devolverme el compacto que me debía. Aún tengo ciertas dudas.

Me niego a creer que este sea mi disco de Miles Davis. d Amon Rocks. Miles Davis: El Retorno.

Mal Davis. So what? Como cierre de cuentos para no amanecer. Frases de políticos. Si el FMI no aprueba el préstamo, que sea lo que Dios quiera. Dualde, 2002. Frases de políticos en AN750.

El 29 de agosto Mota Luna sube al escenario del ND Ateneo. Va a presentar Nunca Mires Atrás, su último trabajo discográfico. En el déjà vu de esta noche, Mota Luna y su visita a Prohibido Amanecer.

Los descendientes, los descendientes, un grupo que,、eh, que siguen los descendientes, ¿no? por ahí ahora es dividido porque fue un grupo que lo armamos nosotros,、eh, un grupo donde integró Alejandro Tula que toca con Luis Salina, s、eh, Federico Arbia que tocaba con Pat Fernández.

Todos siguen en el camino de la música. Eh, eh, ¿Quién más estaba? Pablo Chandía,、eh, José Rajal, un violinista que, que. Todos en la música, Paola Bernal también, que todos son solistas, y bueno, y siempre la música nos, nos ha llevado y nos sigue hermanando, ¿no?、Uh -huh.

Ricardo y o r i o lo grabamos en el a b a s t o Mira, n o regaló una guitarra、eh, de Iorio.、Eh, y bueno, fue un maravilloso encuentro. Y no, no, no, nunca salió. Digamos. ¿Y,、eh, ¿Y qué tipo de música?、Si él, casa, es, ¿no? es un hombre que le gusta meter una pata en la c o n c r e n c a c o t e l o r e t o Yo la he visto a mi viejita bailando la c h a c a r e r a y j u n i t a Bueno, tiene la versión de.

Creo que es Río Paraná. Con, en la búsqueda con... que t e n e m o s todos los músicos por ahí, que sé, lo que me impacta de Iorio es su poesía, digamos. n o、eh, Caía la noche en la ciudad, con、sí. su cuerpo en soledad, caminando por los barrios del oeste. Que esos barrios también los he caminado yo.、Eh, hay una parte que dice: No sé si es evangelista o policía o algo así. Esto e una manera muy especial de.

De, de alma fuerte, digamos,、claro. ¿no? Sí, sí, sí.、Claro. sí. Entonces, eso impacta a, a, a mí,、sí. en el caso mío, digo, qué buena poesía, tengo las manos cansadas de trabajar, de, de hacer ladrillo para otro, por ejemplo,、claro. todas esas cosas que escribe sí, Giorgio, sí. maravilloso. Pluma, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí. Fuerte y. Y bueno, eh, eh, marechal.

No, no, no, seguro. Hay, hay, hay tipos que han tomado la a posta de, de, de, de, de una poética muy particular de, de Buenos Aires. Sí, y d e poder c o m u n i c a r s e con tanta gente, bueno, sí, lo que te decía, sí, yo lo que busco con, con, con mis discos es que la gente, o por lo menos los chicos de ahora, lean más, digamos, ¿no? Es,、eh, ese es el objetivo, sí, digamos,、claro. ¿no? Yo,、eh, y la p u e r a es、si、ese objetivo.

aquel <Claro. S 2> <p> Porque el cantar es mi sabia Y mi gran razón de ser

せんけい、そいパンありやすぴがたしょんぼるで d ん、そいパンでみぼう、ロンが、にかんとえと o みせん。

Con gran deseo de querer, quiero al niño, quiero al viento, quiero lo que hay que querer, hasta quiero el sufrimiento porque se la m o r al revés. Nosotros también venimos de esa generación de todas familias、eh, ferroviarias.

Conozco, de conocer, decía una poetisa、sí. de ella, de Santiago, que se iba y se metía en el campo, veía y se hacía pregunta: ¿por qué han sembrado el campo con el dolor de los niños? decía, y no encontraba respuesta porque los padres los llevaban a trabajar. Y, y, y bueno, nosotros conocemos ferrocarril de, de esa manera, no sé, el auxiliar, el.

El、jefe de estación no solamente cumplía con la, las tareas que se le requerían,、claro. simplemente también hacía repartir agua, por ejemplo, el tren aguatero. Mi、claro. padre sabía repartir agua, o sea, un balde para, para cada familia, digamos. ¿no? No, no, no ese, esa era la función del ferroviario, amar.

El ferrocarril y al pueblo, sí, y todos s estaban e en el pueblo, social, ¿no? Sí,、bien. sí, sí. Entonces, bueno,、eh, y nosotros íbamos, si a mi padre lo trasladaban, nosotros, toda la familia se trasladaba,、sí. así que somos como un poco nómadas、sí. eh, de andar, digamos, y de conocer, y, y eso es lo valioso de, de... de andar en el camino y no tener miedo a lo que venga, digamos. Así llegamos a Buenos Aires.

Eh, también, y vivo en una casa del ferrocarril. Mira,、sí. ese trabajo que tenía, formato de libro, formato de documental. Formato...、Eh, ese trabajo, sí, documental.、Eh, documental que salió por. También fue premiado en ¿También? Radio Nacional. ¿También? Mi hermano hacía y musicalizábamos cada.

Como flecha certera al vientre de los montes, entre durmientes y vía, pueblo de alma salubre, vagones aguateros, a g ü i t a pa mi gente, viejo pueblo sedientro, herido y s i l e n t e memoria de los pueblos, de trenes que se fueron. Mi alma por los andenes, llorando sin consuelo, era concientizar aquella.

Julepiada que nos hizo eh, eh, Mene cuando、sí. no、sacó mal que los trenes. La muerte normal que cierra. Claro. claro. Entonces, nosotros queríamos que、eh, la intención de ese trabajo era que vuelva el tren a las provincias. Claro. Sí. Y, y bueno, bueno, concientizar la importancia del tren, digamos, para nosotros que.

Eh, no sé, hay familias en el norte que son numerosas, como en el caso de nosotros, que somos familias numerosas. Así, bueno, si, si alguien se enferma, es toda una complicación v e n en un colectivo que son muy caros.、Claro. Y en el tren,、eh, todo se hacía más simple.、Claro, e、eh, Económicamente y todo. Bueno, ese es el tren que, que nosotros amamos: el tren, que, el, el tren sanitario, el aguatero, que son.

Significativos para nosotros, digamos,、uh -huh. ¿no? Y el, el de pasajeros también, porque. Sí, por supuesto, la interconexión del、sí, claro, país claro. tan largo y tan ancho a claro, través del tren se hacía barato y rápido. rápido. Y bueno, también fuimos vendedores arriba en los trenes de, de, de, de hacer mucho trabajo para ayudar a la familia, digamos, sí, ¿no? No、claro. solamente no, nacimos con la guitarra, pero sí nacimos con el.

El encuentro al, al trabajo, digamos, de poder ayudar y poder estudiar, a, y, y los más grandes cuidar a sus hermanos más chicos, y, y bueno, así nos fuimos. Qué, qué lindo, estaba mientras te escuchaba, uno no deja de, de producir cosas y vamos, vamos a andar buscando ese material para unirlo con otros temas, como podía ser el tren de Alemania.

Del c u c h i c l a r o claro, claro, y, y, Ahí en y Jairo disco, que c a a a n t l f e r r o v i a r i o en ese disco,、eh, hay una canción que grabamos con Peteco que después es、eh, Memorias del Tren.、Eh, menos e s p e r a d o que había trabajo、claro. antes que llegue el pitazo. Ya salía el salario. Dice: Si vinieras, amor, con el agua y la flor, con el agua y la flor.

Si v i のを食べるため i このように、このように、このように、このように、このように、このよ i に、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このよう

vinieras, si vinieras, al al si vinieras、si vin si、vin amor con e lor、agua y la f lor。

la luna En el déjà vu de esta noche, en el recuerdo de su paso por AM750, cuando está preparando lo que va a pasar en el Ateneo el próximo 29 de agosto. <risa> Pinchando discos. Discos, discos, discos, discos. ¿Tenemos que pasar disquitos? Y vamos a pasar disquitos.

ピンチョビン・リキ o

o y a me pinché. Pinchando discos en 750. Una hora y 41 minutos ya pasaron del nuevo día de este miércoles 28 de agosto de 2013. Ya s a b é s que el tiempo comienza a cambiar, que las temperaturas.

Comienzan a elevarse a partir del día de hoy con una máxima de 20. Y que de acuerdo al extendido tendremos el jueves 22, el viernes 23 y el sábado 24. Se instala, vaya uno a saber hasta cuándo, si la cosa sigue hasta el 21 de septiembre, un tiempo absolutamente primaveral. Por lo menos así lo marcan los números. Llega.

Limberyut A、uh, Esta madrugada De rock, pop y soul De todos los tiempos、mm hmm.

Sexies and needlessly played as a faulty w a t t b u l l burns all in the shade. Then they got into a passionate fight. Now she's lost in the shadows thrown over red twilight. At the Empire Hotel, they first came.

Face. Pieces would fall off all over the place, and there i n the debris that laugh and recline. Tell me, my dear, are you more or less mine? Then they got into a passionate fight. She says, No, Phil.

Slow from the back of the door, perfectly matching o u t fit s that you wore. Women come quietly and some remain with their pretty. But others know the pain of a passionate fight, though the chance they will win is in part.

He c o w e r s be f o r e them so invitingly And in the long run they'll be chastised and hated Or walk out frustrated or humiliated And that is the pointless delight of a f a s h i o n

Idea pasional del gran Elvis Costello.

times that I've left behind

Of prevention, worth a bound of cure. The shadows fall, but I c a n not t h read the tenor of the things y o u said. All that's left is flesh and bone, lights are on and no.

Encierre de este 2x1 de Utlemper con Avenida Púrpura. Ya faltan 10 para las 2 de la mañana. Tiempo de noticias en AM750. Y cuando volvamos, arrancamos con el recorrido de la deuda externa argentina. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.

Hora 1, 50 minutos. Humedad 50%, temperatura 10 grados, ocho décimas. Este miércoles se realizará la audiencia convocada por la Corte en torno a la Ley de Medios. Comenzará a las 10 y la Corte escuchará los argumentos de las partes y de 10 organizaciones no gubernamentales que actuarán como Amicus Curiae.

Esta instancia busca hacer el paso previo a la resolución definitiva del conflicto, generado a partir del planteo de inconstitucionalidad del Grupo Clarín sobre dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Paralelamente, se realizará una jornada de debate frente al Palacio de Tribunales, organizada por la AFSCA y la Coalición por una Comunicación Democrática. Por su parte, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, confirmó su presencia en esta jornada. Lamentablemente, el trámite judicial deja mucho que desear. Lamentablemente, esta convocatoria de la Corte no tiene absolutamente ningún sentido, pero como decía Picone, vamos

A seguir los pasos que hay que dar, pero queremos que esta ley se aplique y se respete. La CTA convoca a sus organizaciones. Vamos a participar mañana de la jornada. Además, Enrique Marano, secretario adjunto de la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina, pidió que la ley de medios tenga plena vigencia.

Nuestra participación en representación de la COSIMECO es ratificar nuestro compromiso acá y también, como secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines, y también lo tengo que decir y asumo la responsabilidad ante ello, como secretario de Finanzas de la CGT, que algunos califican de oficialista, pero que nosotros sabemos cuál es el grado de autonomía que debe ser guardado y, en este caso, el compromiso a apoyar todo lo que pertenece a esta lucha por la plena vigencia de la nueva ley.

Y de medios. Patria Grande. El gobierno colombiano y campesinos instalaron una mesa de diálogo en busca de soluciones. La reunión se inició desde la curia arzobispal de Tunja, a donde acudieron líderes campesinos, una delegación del gobierno y una comisión de garantes. Este martes, unas 1.500 personas marcharon desde el norte hasta el centro de Bogotá para apoyar a los campesinos que se encuentran en huelga desde hace nueve días. Pelota.

Arsenal y Godoy Cruz se enfrentarán por un lugar en las semis de la Copa Argentina. Será a partir de las 19.10 en el Bicentenario de San Juan. El ganador de esta llave se medirá ante el All Boys de Julio César Falcioni. Por el otro lado del cuadro están San Lorenzo y Estudiantes de Buenos Aires, un equipo de la Primera B Metropolitana. Humedad 50%, temperatura 10 grados, 8 décimas. Tatiana k u s h n i r

750 a v a n z a n z a Derecho a la información. Hoy te decíamos en la apertura del programa que cuando hablamos de fondos buitres, cuando hablamos del pago con reservas, de desembarazarnos de las políticas del fondo, de terminar con medio siglo del país deudor compulsivo.

De la deuda como factor de dependencia. Hablamos del presente y del futuro de la Argentina. Pero fundamentalmente estamos hablando de su pasado. Historia de la deuda externa argentina. Primera parte. El país que estalló en diciembre de 2001.

Comenzó a cocinarse a fuego lento en 1956. De la mano de la dictadura de Aramburgo, Argentina llenó su solicitud de ingreso al FMI. o o n d o n e t a r o Internacional. Desde ese momento, y por más de medio siglo, la letra y música de nuestros planes económicos fueron obra del fondo.

Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. j O s é a l f r e d o Martínez, vamos. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. A partir de entonces.

El Diccionario Económico Nacional recuperó viejas frases que en la primera década del peronismo en el poder se habían archivado. Y además, incorporó un montón de nuevas palabras para definir de otra manera la crudeza de la nueva era. Por lo tanto, no tenemos otro recurso que vivir dentro de, los, de las cifras del presupuesto y reducir drásticamente el d é f Álvaro de Sogaray. Esto es duro.

Pero no es un problema sin solución. Entre tanto, la mayor producción, la mayor actividad económica, la mejor recaudación de impuestos nos irá permitiendo obtener más dinero、eh, no inflacionario para el Estado y con ese dinero sobrepasar la mala situación actual. Llegaron los ajustes, el incremento de la deuda externa hasta transformado en el impagable, la destrucción del aparato productivo local, el aumento histórico de las importaciones.

Represión, desaparición, exilio, las privatizaciones, cientos de miles de retiros voluntarios, millones de excluidos. Una noche Yo venía con mi marido caminando del cine y vi gente revolviendo la basura, pero gente comiendo de la basura y eso fue una cosa terrorística para mí. Entonces este, al día siguiente cociné las lentejas y salí. Las cosas habían cambiado muchísimo en muy poco tiempo.

Aquella Argentina de posguerra, lejos de consolidar su dependencia, se sentaba con sus viejos dueños para plantearles que aquellas reglas de juego ya no existían. En primer lugar, Estados Unidos e Inglaterra, de quienes nosotros éramos deudores de 3.500 millones de dólares, en parte s proporcionales, Juan Domingo Perón.

c o n n t a Desde o d el exilio, la negociación de finales de los 40 con los ingleses? n o debían. Inglaterra 800 millones de dólares de los abastecimientos de guerra y Estados Unidos 700, lo cual sumaba a 1.500 millones de dólares. Lo primero que se nos ocurre, ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos las gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con l o s

Que era Miguel Miranda, habló con los embajadores y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz y esa s t r a n s f o r m a c i o n e s llevaría dos años. De manera que la posibilidad de cobrar esos 1.500 millones de dólares que nos debían, había que postergarlos durante dos años.

A lo cabo de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital, es decir, maquinaria, vehículos, etc. Pero nosotros habíamos estudiado ese problema muy bien en el Consejo Nacional de Poguerra. s El Consejo Nacional de Poguerra s se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la Primera.

Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de dos años. Porque、eh, l a g u e r r a la guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, tiene la parte dura, que es volver a poner la casa. ¿no? Por... Bueno, en la guerra pasada, exactamente lo mismo. Había terminado la guerra y había que pagarla.

Y esta era la parte dura. Ahora, la guerra tiene la ventaja de que los que han roto sus cosas durante la guerra tienen la ventaja de pagarlas. En primer lugar, d e s v a l o r i z a n d o las monedas. Así las deudas que tienen pierden una gran parte de su importancia. Yo recuerdo que Inglaterra en el año 48, por decreto, bajó el 30% el valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra.

Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor, los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. De manera que en esa revalorización de manufacturas es con lo que nos iban a pagar en bienes de capital. En consecuencia nos robaban con la moneda y nos robaban con los precios y al final nos pagarían el 15 o el 20% del total de la deuda.

Claro, como veíamos, claro, eso porque lo habíamos estudiado. Llamamos a los embajadores y dijimos: no, señores, esto, esto no puede ser así.、Eh, nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar, entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Esto dicho así en conjunto, claro, esto eran gestiones individuales con los embajadores. Lo curioso era que no querían cobrar.

No. Claro, no se querían perder el negocio, es <risa> una cosa natural. Bueno,、eh, al final se l e dijo: Bueno, señores, si ustedes no quieren cobrar, allá ustedes. Nosotros ya lo descontamos y lo damos por pago. Si ustedes no lo quieren cobrar, ya es cuestión de ustedes. Bueno, al final cobraron. Nosotros ya bajamos la deuda externa, que nos llevaba 600 millones de dólares, bajamos a, a casi la mitad.

Y en consecuencia, la amortización e intereses bajó en una proporción semejante. En 1949, el peronismo proclamó la independencia económica del país. Los firmantes, en representación del pueblo de la nación, comprometen las energías de su patriotismo y la pureza de sus intenciones en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar.

Los términos de una verdadera política para que en el concierto internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización de los productos del trabajo argentino, y que de tal modo quede garantizada para la República la suerte económica de su presente.

Y su prometida. Las finanzas argentinas totalmente saneadas. El ejercicio financiero cuya gestión finaliza hoy se cierra nuevamente con superávit. Se ha cumplido prácticamente en su totalidad el plan de economías y contención de gastos oportunamente previsto, realizando la extraordinaria obra emprendida y sin sacrificar nada de lo indispensable para el bienestar del pueblo. Tres ejercicios financieros del gobierno del general Perón con significativos superávits en el presupuesto.

Era un hecho desconocido en la historia financiera del país. Prueba irrefutable de la visión de gobierno y de una adecuada y realista política en la materia. La política monetaria argentina se modeló tomando como objetivo el bienestar de la nación. Ya no es el oro, sino la capacidad productiva del pueblo.

El elemento principal como patrón de nuestra moneda, la desmedida especulación en la bolsa, fue enérgicamente frenada. Se devolvió a ese organismo su función específica de mercado de capitales y no de casa de j u e g o La Argentina había logrado ponerse de pie frente a sus acreedores externos después de más de 120 años de sumisión, estafa y e n t r e g a Una estafa, historia.

Que había nacido con el tristemente célebre empréstito de las Barin r Brothers, que contrajo el primer dueño del famoso sillón, Bernardino Rivadavia. En el año 1824.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires no tenía fondos y decidieron solicitar un crédito. 1824? Recién empezaban. ¿Para qué necesitaban la plata? Y para realizar obras, puertos, pueblos, obras de salubridad. Los marcianos. Un trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UA. b Y recurrieron a un banco inglés, la Baring Brothers.

Y a ellos les pidieron un millón de libras esterlinas. Hasta aquí todo marcha bien. Sí, pero ya en ese momento la corrupción era algo habitual. Y los negociadores argentinos Félix Cast y John p a r i s Robertson estafaron al gobierno argentino junto con la banca Barring Brothers. Bueno, no duró mucho. Un momento.

Los argentinos que fueron a negociar e s t a f a r o n a su propio gobierno. Así es, los representantes argentinos contrataron un empréstito de un millón de libras esterlinas a colocarse en el mercado de valores de Londres. El gobierno de Buenos Aires había utilizado la colocación del empréstito al tipo de 70%, y esto le daría las 700 mil libras que necesitaba para las obras. Como la colocación en el mercado sería fácil, Lavaring propuso a los representantes argentinos c o l o c a r l o s al 85%.

Pero al gobierno de Buenos Aires le dijeron que fue al 70%. ¿Hijos de qué? ¿Eran hijos de quién? Silencio, de, continúa, por favor. ¿Pedieron un millón? ¿Contrataron al 85%? ¿Y dijeron que fue al 70%? Exacto. De ese modo se robaron el 15% de la diferencia, que se repartieron 120.000 libras para Castro y Robertson.

Y 30.000 para la casa Barin. g O sea que el gobierno recibió 700.000 y debía un millón. Y hay más. La banca Barin, g para cubrirse, porque no estaba segura de que el gobierno argentino iba a pagar, descontó dos anualidades de intereses y amortizaciones.

Más su propia comisión. ¿Y entonces? Entonces, al gobierno argentino le quedaron acreditadas 560.000 libras esterlinas. Es decir, que Banca Barin hasta ese momento se estaba llevando 320.000 libras sin desembolsar una sola. Y 120.000 los intermediarios, ¿eh? Y el gobierno debía un millón.、Y、bueno, entonces ahí le mandaron la plata y pudieron hacer las obras y.

¿Y, y, y, y, no, ¿y, ¿Y qué pasó entonces? Bueno, no, no pasó nada, por así decirlo. Pero, ¿y las obras? Ninguna de las obras que originaron el empréstito se realizaron. Como ven, así hizo su aparición en la historia argentina la deuda externa. e s inicio es la buena muestra de lo que vendría después.

¿Cuándo se terminó de pagar ese préstamo? Y se terminó de pagar aquel empréstito de 1824 en 1904. ¿80 años después? Así es. Por supuesto, las sumas pagadas a través de los años por intereses y amortizaciones al cancelarse la deuda trepaban al 850% del valor del importe que fuera recibido.

Hacemos en limpio. Pidieron un millón, los estafaron, les dieron 5 6 0 mil en bonos, nunca se realizaron las obras y tardaron cerca de 80 años en devolver al 850% del valor que pidieron. Mis queridos amigos, así fue. El acuerdo con l a b a r i n g como todos los del siglo XIX, fue firmado por las autoridades porteñas.

El gobierno de Buenos Aires manejaba las relaciones exteriores, pero las deudas las pagaba todo el país. Después de la batalla de Caseros, el mitrismo envió a Norberto de la Riestra a Londres. ¿Para qué? Para renegociar la deuda. En 1824 ya se debían 2.618.000 libras e x t e r i n a s Cuando Mitre,

Necesitó financiar la guerra de la Triple Alianza, otra vez envió a de la Riestra a la capital inglesa. En esta oportunidad, Argentina logró un empréstito de 2.500.000 libras, que restando gastos y comisiones, solamente dejaron 1.700.000 para Buenos Aires.

Antes de seguir con el cuentito año por año, dólar por dólar,、eh, hay que subrayar que el cambio de la matriz económica argentina fue el gran origen del golpe de 1976. Y que la represión rompió el tejido social que podía impedir el cambio que proponía Martínez de h Oz. Y me acordé de Rodolfo Jansson, el abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Por supuesto, me acordé del indulto melemista al ministro de Economía de la dictadura de 1990. Las dos cosas tienen la particularidad de ser parte de la misma historia. Porque Jansson fue el que, en su carácter de abogado de la Liga, impulsó la reapertura de la causa que hablaba de un padre y de un hijo, de Federico y de Miguel. Caso Gutheim. La historia de dos empresarios algodoneros, él lo cuenta de esta manera.

Esto tiene que ver、eh, justamente con, con, el,、eh, con la imposición, de, digamos, con la, la detención ilegal、eh, de la que fueron víctimas los b u r g e n el alojamiento en condiciones inhumanas en,、eh, en, un, centro, en un centro clandestino, t u v i e r o n más de cinco meses privados de libertad.

Con el objetivo de, que,、eh, de, de mantener reuniones con empresarios、eh, extranjeros y además con miembros del Ministerio de Economía, para、eh, que la dictadura lograra de esa manera que los empresarios firmaran rescisión de contratos、eh, comerciales que habían este,、eh, en su momento adquirido bueno, meses antes.

Esto、eh, habla claramente de que estamos ante la presencia de, bueno, de los métodos ilegales de represión, también cometidos contra empresarios y no con el alegado、eh, motivo que siempre han, han, este, han exhibido los miembros de la dictadura.

De combatir una supuesta subversión o una supuesta guerrilla. Esto tiene que ver、eh, exclusivamente con intereses económicos de Martínez de h Oz y de toda, su, de toda la gente que ha estado a cargo del Ministerio de Economía y, desde luego, también con el aval de, las, de los miembros de, la, de las Fuerzas Armadas de ese entonces. Sarmiento también tomó fondos externos.

Financiamiento de obras públicas y fundamentalmente para armarse ante la insurrección de los últimos caudillos federales. En 1874, al culminar el periodo presidencial de Sarmiento, la deuda era de 14 millones 500 mil libras. En 1886 se debían 38 millones de libras. En 1904,

78 millones y en 1916 121 millones de libras establecidas. Cuando no tengas ni fe, ni siervo de a c e r pecándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por pan. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo.

Rací en el e m e r i Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Inglés reconvirtió su economía privilegiando la fabricación de armamentos. Cayeron notablemente las ventas de manufacturas a la Argentina y creció la industria nacional. Irigoyen, en su primera presidencia, redujo 20 millones de libras esterlinas de la deuda. Pero,

Los préstamos regresaron con Alvear, en este caso a través de empréstitos de Estados Unidos. Al finalizar el periodo alvearista, la deuda superaba los 140 millones de libras. Durante la dictadura de Uriburu, la deuda creció con nuevos empréstitos estadounidenses y con justo Inglaterra volvió a ser el gran acreedor. Después sigo con.

Con el relato correlativo, me acordé de un cuento de Santiago Varela, Pinta de Garca. Martínez Díos, la plata dulce, la deuda externa. Y el que estaba al frente de todo era ese flaco orejudo con pinta de Garca. Videla no, más arriba de Videla. Martínez Díos, ahí está. José Alfredo Martínez Díos. Yo he para los amigos. En realidad, amigos poco, pero socios mucho. Yo he para los socios, socios de aquí y de allá.

Ese flaco e r e j u d o con pinta de garca, Joe, fue el que armó todo el bolonqui. Yo me acuerdo, me acuerdo muy bien. Ibas por el microcentro en el horario bancario y no se podía caminar. Así de gente, así. La gente corría como enloquecida a meter la guita en plazo fijo. Que este banco daba un puntito más, y todos corrían para ese banco. Que este otro, si lo dejabas 14 días, te daba otro puntito más, y todo el mundo a correr. De pronto habíamos descubierto que para ganar guita no era necesario laburar.

Es más, si lagurabas perdías tiempo y perdías plata. La tarasca se hacía dándosela toda al banco a siete días, a treinta, como vos quisieras. Realmente yo no sabía cómo carajo hacía el banco, pero sabía que a los siete días o a los treinta te devolvía lo que pusiste, más un toco más. Seguro. Un día mi primo, el Dani, me preguntó: Decime, Gil, ¿vos crees que los bancos regalan la guita? ¿Quién te pensás vos que pone la guita que se llevan de la ventanilla?

¿Qué sé yo, Dani? No sé, Mandrake, Tuzán, alguien la pone. Yo te lo digo, me dijo el Dani. Piden préstamos a los bancos de afuera, al FMI, al Club de París, a todo. Nos endeudamos hasta las pelotas para q u é gracias a la tablita, tu tía se haya podido ir a Disneylandia y volver con un televisor de 300 pulgadas. Dos, le dije. Se trajo dos. Pero bueno, Dani, no te preocupes, los bancos se la bancan, para eso están. Para eso está, eso está.

El golpe del 4 de junio de 1943 encontró a la Argentina con una deuda externa cercana a los 80 millones de libras esterlinas. O sea, casi 325 millones de dólares. Allá por el 33-34, acá en、eh, un conjunto de leyes, disposiciones y decretos、eh, que se arquitecturaron, se les llamó en aquel entonces.

El Estatuto Legal del Coloriaje. Darío Alessandro en 1990, comparando el menemismo con la década infame. Yo creo que todo esto, empecemos por el TEN, sigamos por aerolíneas y esperemos que、eh, podamos frenar este proceso, esto no es otra cosa que configurar otro nuevo Estatuto Legal del Coloriaje. El pueblo argentino, en mayo, el pueblo nacional argentino, votó una cosa.

Y con el voto de esos pueblos argentinos, digamos así, con un caballo de Troya metido en movimiento nacional, eh, eh, nuestros enemigos tradicionales, los enemigos del país, están gobernando. Yo estoy acá sentado en un despacho en que frente a mí hay dos retratos, de dos entrañables amigos y dos viejos maestros. Está el retrato de Arturo Jauregui y el retrato de Raúl e s c a l a r i n o Ortiz.

Eh, si yo tuviera otra, otra actitud, este, todos los días lo o l v i d a r í a y pensaría que ellos, desde más allá, me están pufiando. La economía del primer peronismo estuvo marcada a fuego por la obtención de fuertes s u p e r á v i t en la balanza comercial.

La reducción de la deuda externa, la compra de activos a viejos acreedores, los ferrocarriles ingleses, por ejemplo, y hasta el otorgamiento de pequeños préstamos a países europeos, como los 151 millones de pesos que Evita cerró con Francia en la gira del 47. Al poner en posesión al señor Miguel Miranda del cargo.

De presidente de ese Consejo Económico Nacional. Sé que deposito en él una grave responsabilidad. Sé también que esa responsabilidad ha de ser ejercida con patriotismo y con honradez, que ya le conocemos y descartamos como cualidades que alornan al señor Miguel m i r a n a Juan Domingo Perón.

En la asunción de Miranda. Pero sé también que con ello trato de liberarlo de funciones subsidiarias para encargarlo de una función que es fundamental, decisivamente fundamental para la marcha de nuestra economía y de nuestra financiación. Pero la discriminación que sufrió Argentina en la venta de carnes.

Y c e r e a l e s que ordenó el plan Marshall, más dos sequías despiadadas, provocaron una fuerte baja de las exportaciones. Las fuerzas que apoyan a los hombres que piden gobernar el país vuelven con vistas al perímetro de la capital federal. La voz de la libertad. La s u e hizo a r a s n e la última siguen emitiendo las mentiras oficiales. Cuando Perón fue derrocado en septiembre del 55,

La deuda era de 57 millones de dólares. Pero atención, porque nuestro ingreso al fondo, al año siguiente, generó la multiplicación de los panes. Argentina, en realidad, debía entre 650 y 700 millones de dólares. Pero esa cifra siempre se compensaba con nuevas operaciones de exportación. La dictadura de Aramburu accedió al primer pedido del fondo.

Y la deuda flotante se convirtió en una deuda financiera exigible. A partir de entonces y hasta diciembre de 2001, se alternaron en el Ministerio de Economía los hombres del elenco estable de los economistas del sistema. Queremos ser económicamente más fuertes, no para restar nuestras fuerzas.

Al concierto mundial Arturo Frondizi, sino para sumarla s a las energías que buscan el bienestar de la humanidad en su conjunto. Frondizi recibió el gobierno con una deuda que superaba los mil millones de dólares. Cuando cayó la experiencia desarrollista en marzo de 1962, la deuda se estimaba en mil ochocientos millones. Y en julio de 1963,

Los militares le ordenaron a José María Guido que autorice una solicitud de crédito por otros 300 millones. Que vamos irremisiblemente en busca del comicio, cumpliendo estrictamente el plan político con sus fechas fijadas. José María Guido. Y que se cumplirán porque esa es la voluntad nacional. Y en esa actitud están las Fuerzas Armadas.

Cualesquiera hayan sido sus divergencias sobre formas y métodos. Por lo tanto, ILIA llegó a la rosada soportando el peso de una deuda de 2.100 millones de dólares. Teníamos compromisos en el sector interno, incluso con nuestra propia administración pública, con nuestros proveedores, con, con déficit crónico.

En nuestro presupuesto nacional, con un tesoro de la República. Arturo Iria. No diré yo magro, sino en quebranto. Con compromisos con el exterior, sin tener las divisas suficientes para poder cumplir con esos compromisos. Y ¿sí? porque teníamos, como ya voy a enunciar después,

Una balanza negativa en nuestro fondo de divisas de más de 400 millones de dólares en nuestro Banco Central. ¿Qué podíamos hacer para reactivar la economía general del país, para impulsar la industria que estaba trabajando al 30 o 40% de su posibilidad para tratar de que el campo produjera más?

sino comprometernos a elaborar este plan y a decirles que si bien teníamos que emitir y no teníamos otro camino, en ese primer momento y en ese instante, la emisión sería suficientemente razonada para cumplir los compromisos ineludibles y que inmediatamente que pudiéramos haber incrementado y aumentado la producción general del país,

Estábamos entonces en condiciones de trazar un nuevo plan financiero para contener la inflación, inflación, inflación. La administración de Don Arturo posibilitó una baja de casi 300 millones. Y cuando Onganía lo derrocó, el país debía 1.700 millones de verdes. Con Krieger Bacena en el Palacio de Hacienda, la deuda.

Ascendió a 4 mil millones.、Cricosena. El pago que recibió el ministro de Economía de Onganía fue un largo periodo como funcionario del fondo hasta que se jubiló. Yo les agradezco con lo mejor de mi corazón esta muestra de solidaridad de este pueblo maravilloso.

Este pueblo maravilloso que ha posibilitado que iniciemos el camino para hacer nuevamente a la Argentina justa, libre y soberana. Héctor c a m p o r a El 73 contempló la primavera c a m p o r i s t a y la tercera presidencia de Perón. Ese año, la deuda externa.

Cayó a 3.559 millones de dólares. Pero el López Reguismo acumuló hasta el 24 de marzo de 1976 una deuda de 6.000 millones de dólares. Comunizado...

De la gente del comandante general. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas. Hasta que dijimos: ¡Basta! ¡Basta de despojo, de abuso y de vergüenza! a

Hoy vuelve la paz a nuestra tierra. Y esa paz nos plantea un desafío: el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. una era La reforma del Estado、Esto、no significaba debilitar al Estado, sino fortalecer el Estado y la economía general del país. Porque así podía cumplirse con las funciones propias.

Sin dejar de orientar la evolución económica general, de intervenir para garantizar la competencia en el mercado, evitar los monopolios. José Alfredo Martínez de Oz. Y establecer las grandes políticas de orden económico-financiero que、eh, permitieran esta evolución. El segundo pilar del programa era lo que podríamos llamar la.

Liberalización, modernización y apertura de la economía. O sea, en una palabra, modernizar la economía en beneficio del bienestar de la población. El tercer principio era el de un programa de estabilidad, o sea, terminar con la inflación o conseguir reducirla lo más posible en el tiempo disponible. Con... La vieja oligarquía agropecuaria y los grandes alumnos de los centros financieros internacionales forjados en la Escuela de Chicago.

Llegaron al poder de la mano de José Alfredo Martínez de h Oz. Por entonces, el argentino más cercano al grupo Rockefeller. Y en segundo lugar, del secretario de Estado para la Coordinación y Programación Económica, Guillermo Walter Klein. ¡Levanten el techo! ¡Suban el techo! ¡Vamos! ¡Levanten el techo! Veamos. ¡El techo, por favor! ¡No!

Inmediatamente se levantará el piso. o e s t o es mayor inflación. Todo quedaría como antes. s e n t o n c e s ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? s b a j ó el piso! ¡Ahí está el secreto! Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados.

En la Argentina reinaba la plata dulce. Y ahí nace el tema de la plata dulce, que, bueno, de t o d s maneras prefiero que se dulce y no sea m a r g a ¿no? Pero este, era un término despectivo que se inventó como para decir que se había llegado a un exceso. José Alfredo Martínez de Oz. Esto hizo posible.

Que mucha gente en la Argentina viajara al exterior. Yo he tenido muchas personas que me han p a r a d o por la calle, diciéndome: le agradezco que me haya dado la posibilidad de poder o tomar mis primeras vacaciones, o conviar el automóvil, el taxista, o hacer mi viaje al exterior, o un industrial que fuera a la feria industrial en tal país, dio los adelantos a v e r n o s y luego decidió incorporarlos a su producción. O sea, fue un proceso educativo.

Yo decía en esa época: si yo pudiera financiar el viaje al exterior de los 30 millones de argentinos, con gusto lo haría, porque les estaría dando una educación que nadie la va a quitar y la van a aplicar al, al, al, en beneficio del país y de su, de, su, de su población. A partir del 76 se impuso la tristemente célebre etapa del capitalismo financiero dependiente.

Absoluta libertad para los movimientos de capitales y tasas de interés, especulación sin precedentes, un fuerte endeudamiento externo y millonaria fuga de capitales. Todo esto para poner a buen resguardo las ganancias obtenidas. Cientos de créditos cruzaron el Atlántico con acuerdo de la Reserva Federal de los Estados Unidos y de la Casa Blanca.

¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Los veedores. Cuando se supo, se produjo la corrida. Y ahora todos quieren sacar su plata. Bueno, pero esto hay que pararlo. Y con. Usted me pregunta, usted es el técnico. Está saltando todo, Bonifati. Pero todo, que era todo legal, todo por escrito. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tiene Arteche? Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se es? estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana?

e s d e l viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos a b r i e n d o una sucursal en Nueva York. Película Plata Dulce. Era, era todo grupo. Arpeche se estaba rajando.

¡A r techa y la puta madre que te parió! Federico l u p u e Plata 12 fue una película que debe ser la que más plantea, en términos de profundidad y de extensión, la gravedad de esa ilusión que fue este, la Argentina del m 2 n o Aquel engaño de Martínez i o que después continuaron todos. Los a l e m a n Roque Fernández, Caballo. Años en los que se produjo una fraudulenta fuga de divisas. s q u e más tarde?

Ingresaban al país como préstamos, con el supuesto objeto de constituir reservas en el Banco Central. Vamos a seguir con las noticias, en este caso otra que aparece hoy: dice dinero a Uruguay, argentinos se llevan la plata, señores. No me digas, están llevando me que se digas la plata a Hay argentinos que se llevan la plata. A... a mí me preocupa esta noticia porque hace años que vengo viendo que siempre hay.

Argentinos que, que se, se llevan la plata, plata a algún lugar. La noticia rebelde. ¿Debe haber mucha plata todavía? ¿O hubo mucha plata? Yo no me enteré. O la plata va y viene. ¿Eh? Eso va y viene, debe ser, ¿no? Algo pasa. O hay fábrica clandestina de guita en algún lado. Alguna ¿no? cosa pasa. Sí, porque no puede ser. Todo el tiempo se llevan plata al Uruguay.、Sí. O a otros lugares, ¿no? Pero Uruguay porque queda cerca. Y después, que、no、y después dicen que no hay plata. Acá. Acá. Porque se la llevan. Bueno. La fuga de capitales se efectuó entre 1980.

Y 1983, mediante quiebra masiva de bancos y financieras, y a través de un mecanismo denominado seguros de cambio, que garantizaba el precio futuro de las divisas pese a la enorme inflación existente. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar.

Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. ¿Es Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares.

ジョセ・メカド、コントロール、シンドメイド、マイアメ、アルファンブラス、メイキータス、メガマ、オロラ・フー

私ラオフ

La apertura económica inundó el mercado interno con productos extranjeros y decretó la muerte del aparato productivo nacional. ¿Le interesaría más el marco? En este momento sí. ¿Por qué? Según las informaciones de los diarios, el marco está más aceptado en este momento en el exterior, a pesar de que acá la gente insiste en comprar dólares. Yo entré.

acordé Que decía: No hay dólares, no hay venta de dólares. Está tratando de conseguir y no consigue por ningún、acá、lado. Ahora ¿eh? voy a ver a otra agencia. Es como、sí. si fuera una verdadera carrera por el dólar, ¿no? No, lo que pasa es que los que lo tienen lo venden a, muy, a mucho precio. Porque acá un... la vuelta está a 2385. En la s agencia s de cambio están todos los precios, pero cuando usted entra adentro hay un letreo r que dice: No hay dólares. Y usted le pregunta y me dice: No hay.、Y、le digo: s e ñ o r e en la vivienda hay dólares y resulta que usted le insiste que le saquen los de la vivienda y los de la vivienda no se lo s sacan.

Yo creo que no hay negocio. ¿Por qué? Porque no rindió hasta ahora el, nego el negocio de interés es mejor. ¿El negocio de interés para usted es mejor? Sí, mejor, el Tolu no rindió nada. ¿Sí? Hasta ahora ¿Sí? no rindió nada, Laura. ¿Usted de qué se ocupa, señor? No, yo soy j u b i l a d a Gracias, señor. d e s p u é s del fracaso en Malvinas, comenzó el principio del fin de la dictadura. ¿Qué le p r e o c u p a usted? El país, señor.

La situación u、no? situación s t e d no? La personal mía, de, porque en la fábrica me ha dado el trabajo, me adeudan dos quincenas. Que no se ve solución, no se ve una solución lógica, por lo menos con lo que están haciendo, no se ve una solución. Lamentablemente hay mucha gente que、eh, está pasando hambre y mucha gente que gobierna nuestro país y que tiene los hilos de nuestro país.

Parece que lo desconoce. La miseria que hay, y q u e va a a e bajen alquileres, porque no se puede pagar. Acá en este momento, un hermoso día, nada más lo que hace falta un poco de, de tela, ¿eh? Para poder a salir a, y a caminar por ahí. Estamos pasando por un periodo bastante malo. Lo peor que tengo registrado en esta altura del partido: 70 años. s No he visto cosa igual.、Y、hemos.

Clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. O sea, esto es una reducción de aproximadamente un 23%. José Alfredo Martínez de Oz. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Esto implica nuevamente una reducción de aproximadamente el 40%.

Ahí estaba Martínez de h Oz en el cierre. No me canso de decirlo cada vez que tenemos la posibilidad de escuchar este discurso, que es algo así como su despedida en 1980, cuando、eh, Videla dejó el poder y él, como parte de su gabinete, también dejaba la, la dictadura. Habla del cierre de centenares de estaciones.

De miles de kilómetros de vía y de cientos de miles de trabajadores menos, casi como una suerte de logro. Está anunciando logros en esa tristemente célebre cadena nacional. Esta fue la primera parte de la historia de la deuda externa de Argentina. Ayer, cuando hablábamos del de proyecto del Ejecutivo sobre reapertura del canje.

Dijimos de qué hablamos. Cuando hablamos de fondos buitres, de qué hablamos cuando hablamos del pago con reservas, de desembarazarnos del fondo. Hablamos del presente y del futuro, pero también también hablamos del pasado. 750 más aire.

Mota Luna canta el 29 de agosto en el Ateneo. Estuvo aquí, charlamos a p r i n c i p i o de mes. Este es el déjà vu de, de la madrugada de hoy.

Que hablar del disco, le digo a toda la Argentina: nunca miremos a, miremos hacia adelante a lo que podemos construir.、Eh, es un, un poema maravilloso de Marechal donde entras por diferentes lugares. Y bueno, yo saqué una estrofa de ahí para poder hacer、eh, y grabarlo con, con León y con el piano de, de, de Javier Lozano.

ういし「うん。

¿Qué va a pasar arriba del escenario el día 29 de agosto? Y, y bueno, ¿quién va a estar ahí de invitado? Va a estar León Gieco, Peteco Carabajal, Tero Ponce, que es un, un, un chango que viene de Santiago, vive en Santa Fe, que tiene sus discos.、Eh, bueno, cosas, este disco mismo, propio que tanta felicidad nos ha dado, porque hay muchos discos por ahí que uno lo graba con sí. Yo soy un artista independiente.

l a hacemos todo a pulmón. Eh, eh, y bueno, gracias a Cherry, que es el productor, a Fabián Matu, a León, a Teresa Parodi.、Eh, de, compuse un tema en esto. De, bueno, ¿qué va a pasar? Es el encuentro. De, de, siempre me gusta compartir el, el escenario más en un teatro, como lo d i c e、eh, con Ricardo Vilca antes de morir, por ejemplo. Él venía.

Eh, Otro nombre que asociamos que siempre, a León también. Con León y con claro, Divididos, digamos, Con Divididos, ¿no? claro.、Eh, él venía y dice: Bueno, vamos a hacer un teatro. Bueno, hicimos los dos un teatro y se llenó ese, ese día. Y le, disfrutamos con Ricardo, que ahora no está, pero está en los、sí, c o r a z o n e s Claro de, que、no. sí. Bueno, un t a t r o con Divididos y, y Rey Mago de las Nubes con, con León. Claro, claro, y entonces, bueno.、Eh,

Y pasan esas cosas, esos encuentros que son、eh, para, para mí de、eh, una riqueza y de un、sí. aprendizaje bárbaro. Compartir con, con, con los compañeros, Teresa me acercó una letra. Teresa Parodi dice: Con alma de niño que fue envejeciendo a orillas de un hondo y dulcísimo sueño, a espalda del mundo se queda mi pueblo. Nosotros apenas sabemos quererlo, dice. Qué Entonces.

Y en Ancas del Viento lo fuimos perdiendo, ¿no? Entonces yo me quedo en, en esa frase y compusimos una canción, no sé, porque llevando con mi guitarra me voy, y te puedo contar cómo hicimos esta canción que está、sí. en este disco. Un día me levanto a las nueve hablando de sueño y digo, me voy a esa ahí, espero ahí hasta que hagan,、sí. hasta las d i 10. Pasa Teresa y. ¿Qué estás haciendo, Mota? Me dice, te estoy esperando para trabajar.

Y ella me miró y se sonríe con esa bondad que tienen los artistas, como, como ella, como,、sí. como los que nombramos. Y me dice: Pasa a la oficina y entramos. A, está, está en la oficina de María Elena Wall,、eh, todavía tiene el cartel ahí. Y yo digo: Estoy frente a、Qué、dos、bonito. instituciones, ¿no? Teresa, lo que significa como, como autora, compositora, como una gran mujer.

Eh, y, y nos pusimos a, a hacer este tema ahí en ese momento. ¿no? Qué guapo. Y, y bueno, me gustó trabajar así y bueno, de soñar de eso se, se trata y, y hacerlo realidad un poco.

Eh, me sentía en ese momento como tanguito, digamos, ¿no? o sea, decía, de, de andar con la guitarra, <risa> la guitarra y e s t o Bueno, el... pero está lindo, ¿no? Pero、claro. cada sorpresa que tiene y cada magia que tiene, y vos no s a b e s cuándo va a suceder una magia, digamos. Pero si no buscas, tampoco, tampoco sucede.

El próximo 29 estará Mota Luna en el escenario del Ateneo. Antes estuvo por aquí y fue parte del déjà vu de esta noche. Faltan nueve para las tres, tiempo de noticias en la M750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 2, 51 minutos.

Humedad del 50%, temperatura 10 grados, 8 décimas. Hernán Lorenzino y Axel Kisilov defenderán la reapertura del canje en el Senado. El ministro de Economía y su vice se presentarán ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía y Finanzas, que se reunirá a las 11 para analizar el proyecto del Poder Ejecutivo.

Los jefes de todos los bloques que integran la Cámara Alta acordaron que el dictamen será firmado este mismo miércoles y que el Pleno debatirá el expediente el 4 de septiembre. Mariano Recalde ratificó que no hay ninguna política contra LAN en el país. El presidente de Aerolíneas Argentinas expresó que lo que no se le permite es tener una política de privilegio y tener beneficios que no tienen otras aerolíneas privadas. Además, se refirió a los logros alcanzados por la aerolínea de bandera.

Se cumplió que Aerolíneas Argentinas entró y trajo los aviones que iba a traer, modernizó la flota como tenía proyectado, aumentó la cantidad de pasajeros como teníamos planificado, mejoramos el servicio, mejoramos la regularidad, la puntualidad y hoy somos la aerolínea que está primera en el mercado de cabotaje, que recuperó mercado, que prácticamente duplicó la cantidad de pasajeros, pasamos de 5 millones en aquel 2009 a 8 millones y medio, vamos a terminar este año. Y la verdad es que saquen de contexto y quieran meter en un conflicto que no tiene que ver con aerolíneas.

Sino con una decisión del Estado de adecuar el aeropuerto, victimizar a una línea aérea privada, una línea privada que no es ninguna víctima, que ha ocupado posiciones de privilegio en la Argentina, que se ha metido en mercados de otros países, fundiendo a las líneas aéreas de bandera y generando una empresa que hoy es un monstruo en la aviación. El secretario de Derechos Humanos ofreció la colaboración del gobierno en las provincias.

Martín Fresneda puso a disposición la ayuda del Gobierno Nacional para resolver los conflictos que se presenten en materia de derechos humanos. Fue durante la reunión con los titulares de las carteras de derechos humanos de las regiones de Cuyo y Patagonia. En el encuentro se trató la elaboración del informe de avances y buenas prácticas implementado a nivel nacional. Pelota. Barcelona y Atlético Madrid se enfrentarán por la final de la Supercopa de España. Será en el Camp Nou a partir de las 18, hora argentina.

En la ida disputada en el Vicente Calderón igualaron 1 a 1 con goles de Villa y Neymar. El Tata Martino aún no confirmó la presencia de Lionel Messi en el encuentro. Humedad 50%, temperatura 10 grados, 8 décimas. Tatiana k u s h n i r 7.50 Avanzanza. Derecho a la información.

RG Producciones presenta El hombre elefante con Gustavo Garzón, Alejandro Packer, Raúl r i z o Graciela Tenenbaum, Marcelo Sicarts y Julieta Cayetina. ¿Quién puede juzgar la normalidad en esta sociedad? Una obra para sentir, pensar y recordar. Teatro Astros, Corriente 746. Adquirí tus entradas en el teatro o en tuentrada.com, 5533-5533.

Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Recién escuchábamos esta recomendación en la tanda de la versión teatral.

De Gustavo Garzón del Hombre Elefante, y cuántas cosas despierta esa invitación teniendo en cuenta aquella película de Anthony Hopkins que vimos aquí a principios de la década del 80 cuando poco sabíamos de Don Anthony ¿no? y, y apareció aquel hombre elefante reconstruyendo a, a la Londres del siglo XVIII con una película formidable, ¿no? una historia.

Realmente formidable. Anthony Hopkins era el, el médico que se encargaba de, de aquel hombre. Bueno, ¿cuántas cosas despiertas? Bueno, habrá que, ir a, habrá que ir al teatro. Nos quedaba la segunda parte de deuda externa. a q u e pasó a partir del 83? Como para saber de qué hablamos cuando hablamos de fondos buitres, del pago con reservas, de desembarazarnos del fondo, de terminar con.

Medio siglo de, de aquel país deudor compulsivo. Deuda externa, segunda parte. Con la m i s i a d u r a aparecieron los ministros de Economía. Lo que no queda muy bien claro s si la m i s i a d u r a trajo a l o m i n i s t r o de Economía o si los ministros de Economía trajeron la m i s i a d u r a Había que liberar el ahorro, había que liberar la tasa de interés en un lugar.

El ahorro del e s t o A partir de la apertura financiera de 1977, ellos tienen la posibilidad de tomar crédito externo barato, que luego represtan a tasas más altas dentro del país. l A mayoría de las preguntas fue sobre el cruzamiento de la dívida externa. Brasil y Argentina están entre los mayores devedores del mundo. Vamos a tomar el toro por la sasta.

Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. En marzo de 1976, cada habitante de la Argentina debía al exterior más o menos 320 dólares. A fines del 83,

Cuando se fueron los militares, cada habitante pasó a deber cerca de 1.500 dólares por cabeza. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera.

Que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. La apertura política recibió a los candidatos con una deuda de 45 mil millones de dólares. Los liberales, que soñaban con privatizarlo todo,

Estatizaron la deuda privada con la firma de Domingo Felipe c a r a l o El r e c u p e r a r el crédito, no sólo para el sector público. Para cubrir las deudas de varias empresas privadas, la Argentina tuvo que desembolsar cerca de 5 mil millones de dólares. Celulosa Argentina debía 1.500, autopistas urbanas 950. Pérez Compank.

910 a s i n d a r 650 bridas, 600 millones el Banco de Italia, 550, alpargatas, 470 de Chin, 350 millones de dólares. Dólares, dólares. Estamos por debajo de todos los niveles históricos en cuanto al salario.

El aparato productivo está destruido y el que está funcionando trabaja con un 40% de capacidad instalada ociosa. e s t a l a d o argentino lugar. Hay una deuda externa de más de 40 mil millones de dólares y cuando nosotros dejamos el gobierno, la deuda externa era de 7 mil millones de dólares, que era la misma que habíamos recibido en el 73 cuando asumimos el gobierno.

6.300 millones de dólares era en el 73 y en el 76, cuando fuimos derrocados, era 7.000 millones de dólares. Actualmente es 42.000 millones de dólares. El otro problema es fortalecer el polo institucional, hacer una conciencia común de todos los sectores políticos y sociales que hay que defender las instituciones, cualquiera sea el partido que triunfe en las elecciones. El alfonsinismo congeló en el Congreso en 1915.

84, la formación de una bicameral investigadora de la deuda, que pretendía separar el compromiso legítimo de la deuda ilegítima. Gran parte de la culpa de lo que ocurre se debe al gobierno anterior que aceptó la deuda externa. Tuvimos un debate en el año 86, frondoso, yo entraba como diputado nacional de nuevo.

En donde el señor Baglini y el señor Rodríguez me decían que la deuda externa se podía y se debía pagar. Y se podía, se llevó de 40 mil a 70 mil millones de dólares. De manera que hay una responsabilidad del gobierno anterior. Entonces, la gran causa es la deuda externa. Mientras tenga que pagarse la deuda externa en cantidades que imposibilitan el desarrollo nacional y haya que seguir las directivas del FMI,

Vamos a carecer de destino. Por entonces, la deuda era una gran preocupación continental. Comprobaremos que la situación de la deuda se hace insostenible para nuestra economía. Y cabe preguntarse qué respuesta se le dio al problema de la deuda en estos años. En primer lugar, pedir nuevos créditos para pagar deudas anteriores.

Aceptando intereses y comisiones mayores para terminar más endeudados que al comienzo. Alan García, presidente de Perú, ante las Naciones Unidas en 1985. Las leyes antimonopolio de los Estados Unidos fueron violadas por los bancos que se asociaron en sindicatos para evitar la libre competencia en la colocación de créditos. Asimismo, fueron violadas las leyes federales del crédito.

Pues los bancos renegociaron con los países sabiendo que estaban quebrados, solo para asegurar el pago de los intereses, renunciando a la amortización del principal que es el capital de sus ahorristas. En segundo lugar, y como condición para ese carrusel financiero, se aceptaron las dañinas condiciones del FMI, orientando la economía de nuestros países al pago de la deuda.

O último dia de encontro dos presidentes Sarney e Alfonsín em Foz do Iguaçu. Foi um dia de assinatura de acordos, entrevista coletiva e de visita a Itaipu. 1984. A presença do presidente Raul Alfonsín aqui em Itaipu tem um significado muito maior do que uma simples visita. É a reafirmação de que agora começa uma nova etapa nas relações Brasil e Argentina. Depois, a entrevista coletiva para mais de 200 jornalistas. A maioria das perguntas foi sobre o pagamento da dívida externa.

O、Brasil e a Argentina estão entre os maiores devedores do mundo. Su atenção, cidadãos. n o s t o senhor presidente dirigirá umas palavras para v o c ê s c i d a d ã o s cidadãs. É para mim um honor trazerles para v o c ê s duas notícias: uma boa e uma mala. Qual querem vocês escutar primeiro?

La buena. la buena es que al fin hemos liquidado la deuda externa. Y la mala, la mala es que、uh, tenemos 15 días para desalojar el país.

Desde que esta moda de las privatizaciones, este gran auge de que hay que venderlo todo para ser modernos y para ser dignos de estar en el mundo del fin de siglo en igualdad de condiciones con los que mandan, bueno, este delirio de que vamos a ingresar al primer mundo por la puerta de servicio, en todos estos años de privatización se hipotecó la economía nacional, se vendió la soberanía.

Se entregó todo. ¿A cambio de qué? La deuda externa se duplicó en Argentina, en Brasil y México. Que vengan los economistas y me lo expliquen. La economía es una ciencia oculta. Galiano. Sin ninguna duda. l i o m a g i a Por carecer de recursos pecuniarios. La deuda externa en el Uruguay se pagará porque no habrá más remedio con el patrimonio cultural. e l Uruguay.

que e ベット、ホッタフリタ、コンユ i l ーでブラシー、コン a ニャロル、アクショナル、a ロケ・ラーケン、コンエンバ a ケン、エンバーケン、エンバ r ケン、エンバーケン、エンバーケン、エンバーケン、エンバーケン、エンバーケン、エンバーケン、エンバーケ n エ e バ o n d エンバーケン、エン a ーケン、エンバーケン、エンバーケン、エンバ u ケ u エンバーケ a エンバーケン、エンバーケン、エンバーケ de c バ m o era un charrúa de verdad, con d e m ン、r a y el viejo de la bolsa.

パーフェク a は a なたの家族の u 族の家族の家族の家 a の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の l 族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 u の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族 g 家族の家族の家族の家族の家族の家族の o 族の家族の家族の家族の家族の i 族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族 n 家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族 c o 族の家 r の家族の家族 c 家族の家 a の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家

フリスタン・ナラバー・ジャマ・ソイヤー・イタコ・デイ。

Uruguay pagará la deuda externa que contrajeron un día dos o tres y cuatro o cinco renuevan diariamente con documentos escritos en inglés. El Uruguay pagará con cita rosa, yoga, fútbol, y o g a f ú t b o l Galiano y b a r b u r o parejas radas con Eti Vilariño, Mateo Luna de Cuño y c o r ó n El Uruguay pagará con democracia, con libertad de opinión y de expresión.

パガラ

パガラパガラ、パガラ、コンピュー ernos、ー、

Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios.

Y la nación me lo demanda. El primer gobierno de la nueva era democrática intentó poner paños fríos ante el fondo. Para eso utilizó la gestión de g r i s p o n Pero la patria financiera ordenó el realineamiento internacional. Y entonces llegó el padre del plan austral, Juan Vital Zurriel. Contrariamente.

A las varias clases de pesos que le han precedido, Verán austral. el austral será una moneda fuerte que se podrá mantener sin experimentar el constante deterioro que ha sufrido hasta ahora la moneda del país. El, el gobierno de Alfonsín es un gobierno esquizofrénico en materia de soluciones、e、económicas. La primera administración fue una administración、eh, con criterio nacional.

Con una respuesta muy clara frente a los organismos internacionales, que fue la de Bernardo Grinspun, que terminó con、eh, digamos, con la ausencia.、Eh, Bernardo Grinspun fue despedido del gobierno. Lo mismo que todo su grupo de, de trabajo, que era el, el grupo de trabajo histórico del radicalismo, que aplicaba criterios nacionales. Daniel Musnick, periodista. Y lo sucedieron ministros que de alguna manera continúan con el criterio rentístico financiero, con el Plan Australia, el Plan Primavera.

En la segunda mitad del gobierno alfonsinista, ¿no? La política económica tiene como objetivos fundamentales: 1987. Aumentar la actividad económica, mejorar la distribución del ingreso y reducir el ritmo de la inflación. Los aumentos de salarios por encima de las pautas serán diferidos.

Su percepción al cabo de cierto tiempo operará como una, un ahorro forzoso. El plan austral fue un plan para frenar la inflación, un plan、eh, de largo aliento para establecer parámetros muy claros、eh, con la sociedad respecto de alentar la producción y frenar la inflación. La inflación. Quizás nuestro talón de Aquiles haya sido la frustración que implicó.

El denominado Plan Austral, que en su momento fue muy bueno. Federico Estorani, Unión Cívica Radical. Porque había logrado controlar la inflación y también dar un crecimiento de la economía, pero que luego se resquebrajó. Y ahí sí tengo que apuntar un error político: como fue hacer participar a sectores sindicales tradicionales en una especie de gabinete compartido.

Que este, le quitó confianza a una parte del pueblo argentino e hizo que ese plan austral comenzara a naufragar.、Ah. El plan primavera fue una suerte de、eh, con, conjunción de normas y aprobación por parte del mundo empresario para darle、eh, incentivos a las exportaciones e incentivos a la producción interna. Esa sociedad se abraza a una consigna inocente, cándida, naif.

Que con la democracia se come, se sana y se educa. Y con la democracia solamente no se sana, no se educa, ¿eh? ni se resuelven todos los problemas. Se necesitan inversiones, se necesita una economía en marcha, se necesita un proyecto de país que el alfonsinismo, que el radicalismo no pudo concretar. Alfonsín no pudo seguir cumpliendo con el pago de los intereses de la deuda.

En marzo de 1988 y en agosto de ese año rompió en la rural con los herederos de Martínez de Oz. s Esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Raúl Alfonso. Estas manifestaciones no se producen.

En tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador.

Los usuarios, los que tienen ese t comportamiento, son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado.

Aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Si alguien tiene interés de sacar ventaja electoral de un acto fundamental de la economía argentina como es esta exposición rural, se equivoca. Yo le agradezco al señor presidente.

De la sociedad rural argentina, sus palabras, sus críticas, sus vehemencia. Así es la democracia. Vamos a otra noticia. Dice: Estamos quintos. Atención, amigos. Estamos quintos entre los que más deben. Grande la c a r La noticia reverde.

Esto、o sea sí, que hay. Es bueno, se lo debemos a l a raúlitas. Cuatro países en el mundo están peor que、Tan、nosotros. e s Tendremos á n p o r que o o o s s t t r e n que ir a visitar ahí a hacer la patancha, ¿no? Sí, De... sí. Y a mirar así despectivamente. <risa> y a... y agrandado, ¿vio? Pobre gente, decimos. Sí, pobre gente. <risa> <risa> Incluso hacer notas. p r e g u n t a r ustedes, ¿por qué están mal ustedes?、Claro. <risa> el radicalismo devaluó.

El 6 de febrero de 1989. Frente a esta difusión de que el, el costo de vida de abril va a ser 35-40%, por ciento... Juan Carlos Puliese. Yo afirmo terminantemente que no va a llegar al 29%. por ciento. Y grupos económicos promovieron el golpe de estado financiero, que provocó una estampida del verde y un proceso hiperinflacionario que finalmente.

Terminó con Don Raúl. La democracia en 1983 con Alfonsín, Grifo, Zuril, el, el, el, el Austral, el Desafio, Juan Carlos Pubiese II, el Golón y, y Jesús Rodríguez, casi como Jesús termina crucificado. Mientras en estos tiempos la hiperinflación y los empresarios le p r e t a b a n el gañote a Don Raúl Alfonsín, apareció Carlos Saúl, primero, primer el, el presidente electo que decía que tenía e q u i p o formado, listo para salir a la cancha y ganar por goleada.

El 14 de mayo del 89, cuando asumió Menem, la deuda era de poco más de 60 mil millones de dólares. El presidente de la Nación ha tomado la decisión histórica de reducir el gasto público en el equivalente a la suma de 2 mil millones de dólares. Con ese propósito se ha dictado un decreto por el cual se afectan en primer lugar los recursos de las empresas públicas.

Y se suspende por 60 días el pago a contratistas de obras públicas y el reconocimiento de mayores costos. Antonio Herman González. Se suspenden los reembolsos a las exportaciones. Se prorroga la suspensión de los subsidios originados en las leyes de promoción industrial. Con el mismo propósito, se prorroga la vigencia de las normas que limitan las compras de la Administración Central y se establece.

La supresión de todas las secretarías de Estado dependientes de los ministerios, que en la actualidad suman 56. Se hace obligatoria la jubilación de todo el personal de la administración pública que está en condiciones de obtenerla. Se pasa a disponibilidad con cese inmediato en la prestación de servicios a todo el personal al cual le falten dos años o menos para su jubilación ordinaria, pagándoles el salario.

Hasta que reciban la jubilación. Estas y otras medidas, tales como el congelamiento de vacantes, promociones y supresión de horas extras, aseguran la reducción del 25% en el gasto burocrático del Estado. A partir de Caballo y la convertibilidad, Argentina vivió casi 10 años de un proceso singular. Profundizó en democracia.

Todos los lineamientos económicos que había estrenado Martínez de Oso. Hay dos clases de d e u d a mejor dicho, la Argentina tiene deudas con dos clases de acreedores. Lo que podemos llamar acreedores institucionales, que son las agencias internacionales de crédito, como el FMI, o o n d o n e t a r o Internacional, Banco Mundial, Eximban de Estados Unidos y del Japón, Club de París. Álvaro de a z g a r a y Y a ellos les debemos alrededor de 24 mil millones de dólares. Después están los bancos comerciales, que es donde está el grueso de la deuda.

Porque les debemos alrededor de 42 mil millones de dólares. Lo que se hizo en esta primera etapa fue negociar con el FMI o o n d o n e t a r o Internacional y lateralmente también con el Banco Mundial. Y antes se había hablado con el Club de París. No se había tomado contacto con los bancos, sino de una manera、eh, muy informal. Yo había trabajado en ese tema, pero también lo había tenido que hacer、eh, casi a título personal, porque no estaba organizado esto.

Y ahora de lo que se trata es justamente de hablar con los bancos comerciales. Y todavía no se ha realizado la primera reunión.

Con el mejor. Durante los 90, la convertibilidad garantizó a los especuladores un dólar barato y se facilitó el endeudamiento externo y la fuga de divisas. Mi compromiso es con los argentinos a través de la ley de convertibilidad. Domingo Felipe Caballo.、Eh, que, como yo he dicho, va a estar en vigencia.

Por muchas décadas en la Argentina. Estamos inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo seis décadas de estabilidad y de progreso, ¿eh? equivalentes a las que se dieron desde、eh, fines del siglo pasado hasta、eh, la gran recesión de los años 30. Y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del, la del 30.、En、el Mele mismo se preocupó por resguardar.

Cada uno de los intereses de los acreedores externos a través del plan Brady, firmado en 1992. Se pagaron todos los intereses atrasados desde marzo del 88 y se canjearon los viejos bonos de la deuda en poder de los bancos extranjeros por nuevos bonos Brady, con muy buena cotización a raíz de las nuevas garantías.

Que pasaron a manos de tenedores particulares. Menem retoma el intento de cumplir el objetivo histórico: un liderazgo que impulsa la modernización e inserción de la economía argentina en el mundo, a través de un capitalismo competitivo y abierto, sólidamente arraigado en las tradiciones espirituales argentinas.、Mm.

El presidente Menem miró hacia la provincia de Córdoba. Allí investigaban un equipo de economistas liberales, apoyados por empresarios federalistas. Otra vez, las dos vertientes de la nacionalidad: nacionalistas y liberales democráticos. El poder mediterráneo representando la instancia decisiva para una definitiva organización. El resultado.

Una democracia auténtica, con libertad de prensa y derechos humanos, con reglas de juego claras, con división de poderes y un federalismo basado en la efectiva descentralización. Con una nueva diplomacia que recupera para nuestro país el prestigio perdido ante el resto del mundo. Los bancos se liberaron del peligro de quiebra ante una posible cesación de pagos.

Y con esta reconversión murió para siempre la intención de distinguir la deuda legítima de la ilegítima. Y estamos dándole una cordial y afectuosa despedida a quien yo he calificado en muchas oportunidades, y lo reitero nuevamente, como el, minist como el mejor ministro de Economía que tuvo la República Argentina prácticamente en toda su historia. Al doctor.

Al doctor Domingo Felipe Caballo. La capitalización de la deuda externa fue la nueva fiesta de la patria financiera. Compra de activos entregando títulos de baja cotización a los que el Estado argentino les reconoció su valor nominal. Los títulos de la deuda se convirtieron en una de las armas más poderosas.

Para la destrucción de una franja importantísima de la economía nacional. Yo les diría algo que, que la gente al principio cree un contrasentido: que tiene mucho más posibilidades de llevar adelante estas grandes reformas un gobierno elegido democráticamente que un gobierno de fuerza. José Alfredo Martínez de h Oz. Porque tiene mucha s más autoridad política. Un gobierno de facto militar.

Siempre tiene restricciones, tanto internas como también de no sentirse con la autoridad política plena por no haber sido votado por la población. En cambio, y tenemos el ejemplo actual, un gobierno como el del presidente Menem, que toma una decisión muy semejante en cuanto a las grandes orientaciones, tiene todo el poder político que le da la fuerza del voto popular para llevar adelante su programa. Mucho más fuerza que un gobierno militar.

El modelo menemista solo funcionaba con endeudamiento externo. 1992, 59.123 millones de dólares. 1993, 67.000. 1994, 74.000. 1995, 87.000.

1996, 97.000. 1997, 101.100 millones de dólares. 1998, 104.000. 1999, 122.000. Queridos argentinos, en nuestro país hubo una enorme fiesta a en la que el pueblo no fue invitado. Fue injusto y doloroso y no tiene que volver a pasar. Por eso los que piensan.

¿Para qué voy a votar por De l a Rúas i De l a Rúas ya gana? Quiero decirles que a este cambio tenemos que hacerlo histórico. Quiero ganar con todos. Convoco a los de la Alianza, a los peronistas, a los que ya no creen en nada, a todos, a votar por el cambio, a votar por una Argentina de verdad. Que cada voto sea un grito de rebelión en la cara de la mentira.

El suyo, el tuyo y el mío s e r á el más poder para producir ese cambio. Cada voto será una invitación a la fiesta más grande que haya tenido el pueblo. La fiesta del trabajo, la del crecimiento, la de la dignidad. Que no falte nadie, vengan todos, mujeres y hombres. Vamos a construir esa Argentina que no nos pudieron robar. La que está en nuestro sueño, s s la que está en nuestro corazón. Somos más.

El gobierno de Fernando de la Rúa, lejos, muy lejos, de cambiar el modelo que nació en 1976, lo profundizó. El anclaje de la dependencia en tiempos de la Alianza arrancó con el blindaje. Como hemos dicho, más de una oportunidad,、eh, y valga la redundancia, el blindaje es una oportunidad. No es que los problemas económicos de la Argentina estén resueltos, ni mucho menos.

Eh, tenemos una oportunidad por delante que creemos que es importante. Hay indicadores en el corto plazo、eh, que nos ayudan a, a, ser a ser optimistas y seguimos、eh, trabajando a lo largo del año. Machinea y el blindaje.、Eh, y estos indicadores tienen que ver con lo que ha pasado con la disminución de la tasa de interés que paga el país, con、eh, el aumento muy fuerte de los depósitos, el aumento de las reservas internacionales, la baja.

En la tasa de interés en el mercado financiero local,、eh, lo q u el aumento de la producción industrial en el mes de diciembre, que la verdad que estuvo por arriba de lo que nosotros mismos esperábamos,、eh, el aumento en la confianza、eh, de los consumidores según indicadores、eh, privados y también lo que、eh, comentaba el secretario general de la presidencia、eh, respecto a las encuestas que muestran que ha habido un cambio.

De expectativas que hay obviamente que fortalecer en los próximos meses. Así que las perspectivas son buenas. Nosotros seguimos pensando que la economía、eh, va a crecer、eh, en forma sostenida a lo largo del año. Y más importante que esto, creemos que la economía argentina puede crecer a un ritmo de 4 o 5% en forma sostenida en los próximos años. Otra vez, ajuste, más ajuste.

Más ajustes, más ajustes. A principios de los 90, la economía argentina tuvo un punto de inflexión importante. Logró vencer la gran estafa social de la inflación que generaba que ningún padre de familia supiera cómo llegar a fin de mes ni que nuestros empresarios tuvieran horizontes de i n v e r s i ó n López Murphy, en su primer y único discurso.

Como ministro de Economía. Ese logro, sin embargo, no fue suficiente para crear las bases de un despegue definitivo. No supimos vencer en ese periodo los vicios del despilfarro del gasto público, de la evasión y de la inequidad. Durante, pasaron 10 años sin que esos problemas fueran enfrentados cabalmente y hoy estamos, de nuevo, ante un desafío de gran magnitud.

Para asegurar la estabilidad, el crecimiento y el bienestar social para los argentinos. Así como la inflación impedía ver el horizonte de crecimiento, el despilfarro estatal, una evasión alta y el desmedido crecimiento de la deuda abonaron la corrupción, destruyeron el sentido de justicia y solidaridad social y terminaron finalmente frenando la inversión privada y el crecimiento.

Como todos sabemos, sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo, y sin empleo se profundiza la exclusión social. El último capítulo de la crisis necesitaba un verdugo. Y para el fondo, nadie mejor que Caballo. Teníamos que referenciar el valor futuro de nuestra moneda en base al promedio de los dos.

Porque cualquiera de las dos es demasiado inestable. Déficit cero significa dos, normas, que no tiene que aumentar la deuda del sector público. Limitación a la extracción de dinero en efectivo ante la actual crisis de confianza. Crisis de confianza. Crisis de confianza. Que existe en el exterior respecto.

De la capacidad de pago de Argentina. Vamos a pagar puntualmente los intereses de esa deuda. Es recuperar el crédito. No solo para el sector público. Crisis de confianza que se haga toda la Argentina. Y, y tenemos que a respetar a rajatabla, a r a j a a Crisis no de confianza, confianza、no、y facilitar confianza. y alentar y las exportaciones. Las cifras a diciembre de 2001 hablaban de una deuda cercana a los 132.145 m i l l o n e s

De dólares, de dólares. A nosotros este, nos preocupa tremendamente el, el, el riesgo social, mucho más que el, el riesgo país permanente que tenemos, porque también ese riesgo país se origina por el riesgo social que hay. Néstor,、eh, hay situaciones límites, estamos moviéndonos todos en el límite, se necesitan políticas activas, urgentes, rápidas, no puede haber.

Eh, querer ver la, la, la realidad de una sola manera cuando realmente esta realidad、eh, está marcando datos que son altamente preocupantes y para esto se necesita un Estado ágil, dinámico, rápido, con decisión y de una vez por todas que acá、eh, los grupos concentrados de la economía argentina e n e n a s u m i r las responsabilidades que competan y que el esfuerzo lo entren a hacer decididamente para apoyar a aquellos argentinos que están en una situación libre. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina.

El doctor Don Adolfo Rodríguez Sá. Con la asunción de Adolfo Rodríguez Sá, Argentina declaró el default y dejaron de pagarse los servicios anuales de la deuda. La deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso.

Arreglar el pago de la deuda externa interior y exterior de la nación. Adolfo Rodríguez.、Samos. Vamos a tomar el toro por la sastra. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. 2000.

140 mil 55 millones de pesos. 2001 155 mil. El que depositó dólares recibirá dólares. 2002 171 mil. 2003 179 mil. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la extinción de los argentinos. Generando.

Más pobreza y aumentando la conflictividad social. Néstor k i r c h n e r La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta los, por los propios acreedores, que tienen que entender que sólo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. El k i r c h n e r i s m o propone pagarle cash al fondo para.

Terminar con su influencia en la programación de políticas económicas. Superar el infierno en el que caímos, sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el FMI. o o n d o n e t a r o internacional En síntesis, el plan.

Es terminar con la deuda externa como herramienta de saqueo, frenar un permanente drenaje de la riqueza del país y congelarla como instrumento de dominación. En 2006 se pagaron 10.000 millones al fondo con reservas, cuando el país tenía del Banco Central 28.000 millones de dólares.

El pago de、eh, esta deuda al FMI o o n d o n e t a r o Internacional se cumplimentó en parte con las reservas que el Banco Central tenía en Basilea y en parte con nuestras reservas、eh, en el FMI. o o n d o n Martín Redrado.、Eh, como ha dicho la ministra de Economía,、eh, al comenzar el día de hoy, la Argentina tenía 28.045 millones de dólares de reservas. Al concluir el día de hoy, tiene 18.500 millones de dólares.

Y esto es más de lo que teníamos sobre finales del año 2004. Esto es que la Argentina vuelve a la misma relación en materia de reservas con menor endeudamiento externo del que tenía、eh, finalizado el año、eh, 2004. En enero de 2010, con 48 mil millones de dólares de reservas, la oposición y Martín Redrado se negaron a pagar 6.500.

En el año 2006 se pagó al FMI o o n d o n e t a r o Internacional 10.000 millones de dólares con reservas. Cristina Kirchner. Lo hizo ese, este Banco Central que hoy nos objetaba a esto. Y en ese momento teníamos 28.000 millones de dólares. Quedamos con 18.000. Y nadie dijo nada, no por lo menos el Banco Central. La oposición también se opuso en ese momento. Pero no el Banco Central. Y dejó el país en esa situación yéndose en helicóptero, cómodamente.

Mientras millones de argentinos, millones de argentinos, quedaban sin empleo, sin ahorros, con corralito, con corralón. ¿Sabe por qué? Porque usted, que formaba parte de esa administración, que dejó al país en un desastre, que formaba parte de ese gobierno que hizo cosas inconcebibles, como sacarle en términos nominales a los jubilados.

Como sacarle en términos nominales a los empleados públicos. Porque ahora se llena la boca, el ajuste lo va a hacer la inflación. Ustedes, que vinieron con el ajuste nominal, ¿de qué está hablando? Ahí cerramos el arco histórico con aquel debate de Budú, ministro de Economía, con Morales.

Senador del Radicalismo. El cuentito quedó completo con este segundo capítulo y la promesa p a g a Porque ayer, cuando nos encontrábamos con la posibilidad de la reapertura del canje, dijimos: ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de deuda, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fondos buitres? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pago con reservas? ¿De desembarazarnos del fondo? ¿De terminar con medio siglo del país?

Deudor compulsivo, bueno, de todo esto, de todo lo que hemos repasado hoy a través de ese resumen atraso grueso de la historia de la deuda externa argentina. Plata, plata, plata, platita, cosa de dinero. Los Beatles y el primer cajero.

Ingleses p i o n e r o s En 1967, el banco británico Barclays proporcionó a algunos de sus clientes un papel impregnado con carbono 14. El trozo de papel podía ser introducido en una máquina que se encontraba a un costado del banco y que después de presionar cuatro números secretos les entregaba 10 libras.

La máquina llamada d e LaRue Automatic Cash System, diseñada por John Shepard Barron, permitió el autoservicio bancario las 24 horas del día durante todo el año y fue el precursor de los cajeros automáticos. Time is money. Show me the money! El tiempo es un maní. En 750.

Hoy en la apertura te había dicho que el mini recital era un pasaje de ida a la década del 70, por encima que esta banda todavía está en pie y hace 40 años que está arriba del escenario. Se formó en Los Ángeles, tocan todo tipo de fusión, a esta altura del partido son una suerte de banda homenaje de sí mismos.

Después de tantos cambios y marchas y contramarchas. Con la música de Toto, el mini recital de las 3.30 en esta noche, en esta madrugada, de rock, pop y soul de todos los tiempos. <música>

And ancient the e i m l o She turned to me as if to say, Hurry, boy, it's w a i t i n g there f o r y o u

I grow restless longing for some solitary company. I know that I must do what's right. s u r e as k i l i m a n j a r o rises like a l e m p u s above the savage. I seek to kill what's deep inside. Frightened of this thing that I've become.

3 horas 43 minutos, ya pasaron del nuevo día de este miércoles 28 de agosto de 2013. África primero, y ahora te habré olvidado. El sonido toto de la década del 70. 0 a h

for it. Some be

Estábamos con el sonido África de finales de los 70, con el sonido Toto, y escuchábamos África, Te habré olvidado, y Rosana. Para después del info, cuando faltan 8 para las 4, vamos con No te voy a detener. Y con eso cerramos la noche musical y el prohibido amanecer de hoy. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.

Hora 3, 52 minutos. Humedad del 50%, temperatura 10 grados, 8 décimas.

Martín Insaurralde destacó la medida anunciada por la presidenta. El intendente de Lomas de Zamora y candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria calificó como muy positivo el anuncio de subir el piso del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Insaurralde expresó que apunta a mejorar el presente y el futuro del conjunto de los argentinos. Por su parte, Daniel Filmus dijo que la medida es importante porque busca mejorar la distribución del ingreso y generar mejores condiciones de justicia social.

Profesores de enseñanza media y superior porteños nucleados en Ademis realizarán un cese de tareas. Sucederá este miércoles en reclamo de un aumento salarial para asistentes, celadores y docentes de programas socioeducativos. La medida de fuerza incluirá una concentración frente al Ministerio de Educación de la ciudad. El secretario adjunto de la Asociación Media y Superior, Nestor Dimilea, afirmó que también exigirán la estabilidad laboral de todos los docentes de las diferentes áreas, niveles y modalidades. Pelota.

Murió un jugador de la Ferrer tras infartarse en pleno partido. Héctor Sanabria se desvaneció mientras disputaba un juego con la Madrid en la Primera C. Los médicos del club le hicieron los primeros trabajos para reanimarlo y después lo trasladaron a la clínica materno-infantil, donde falleció. Raqueta Juan Martín del Potro debutará en el US Open. El tandilense se medirá contra el español Guillermo García López por primera vez en su carrera.

En tanto, el correntino Leonardo Mayer jugará ante el rumano Víctor Janescu. Por su parte, este martes Charlie Berloc y Máximo González consiguieron triunfos, mientras que Pico Mónaco quedó eliminado. Humedad al 50%, temperatura 10 grados, 8 décimas. Tatiana Kuznir. 750 Avanzanza. Derecho a la información.

Te recuerdo cómo viene el pronóstico del tiempo y básicamente que el día de hoy sirve para romper la frontera con, con el frío. Se está hablando de una mínima de 4 y una máxima de 20 para este miércoles, pero el extendido ya está hablando de ascenso de la temperatura hasta niveles primaverales para el próximo sábado. El jueves, una mínima de 8, una máxima de 22.

El viernes una mínima de 11, una máxima de 23, y el sábado una mínima de 12 y una máxima de 24. Los voy a dejar con los sonidos de la década del 70, con Toto, con No te voy a detener, y cerramos de esta manera este mini recital que fue un pasaje de ida hasta aquella década. Solamente recordarles que mañana, con el primer segundo del nuevo día,

Vamos a comenzar a hacer juntos la noche más larga del día. Chao, hasta mañana.